Nem! Estamos al aire, buenos días, eh, buenos días porque imagino que nadie almorzó todavía, si no, diré buenas tardes a aquellos que como si fueran jubilados almuerzan a las 11 de la mañana, pero si no, buenos días a todos nuestros queridos monos simios que nos escuchan, estamos en una nueva emisión del Palermo de los Simios. Extrañando porque, bueno, yo la semana pasada no vine y no, ni siquiera pude escuchar el programa, ¿sería lindo? Salo lindo. Un, al principio un poco de problemas técnicos, pero después... Yo quiero, denunciar. quiero hacer una denuncia. Denuncia, denuncia. Es una denuncia, denuncia, acá. Mira la Ahora. denuncia. A mí no me dieron ni una grilla. Uh. Ni música. Uh. Ni picadita. Mm. Ni agua. Mm. Nada. Ni agua me dieron cuando conduje. Mirá. Yo quiero decir que acá es... Un tema de preferencias, de discriminación. No. Hay un, boycott? Porque, ¿Hay porque un boycott Tengo condición? los pelos más oscuros que en Abuel. Es que quizá, es que quizás quizá no lo sabes pero por ejemplo, hoy, por ejemplo, hay grilla, hay agua. No te la a pero. No, lo allá. sé porque lo estoy viendo. Allá, <risa> porque las traje yo. Vos te pensás que la producción a mí me cuida de alguna manera. No. Es todo, es todo eh, autogestión. Autos, autogestión, self made. self made men. <risa> bueno, ¿cómo andás? Eh, Ullo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Con fue tu semana? Dolorcito en el dedo izquierdo, derecho. ¿De que de la el, mano? No, ¿tiene el no, ¿De dedo izquierdo del pie? ¿El, pie, el meñique? Sí. No, el dedo gordo del pie. ¿El dedo gordo del sí. pie? ¿Por qué? ¿Dónde lo pusiste? Porque hace mucho tiempo fui a tirar un centro, estaba jugando al fútbol cuando tenía 15 años y le pedí al... Ah, el... hace mucho Sí, tiempo. hace mucho, por eso. Hace y recién tiempo. ahora me empieza a doler. le pegué al piso, ¿sabes? Uh. El centro no salió y enterré el dedo gordo en el pie. Okay. En el piso. Y ahora me no, no duele mucho. A mí es una, es una lesión que me ocurre muy seguido. Será eh, que cuando uno no no juega mucho al fútbol ni hace ningún tipo de deporte, cuando corre en realidad es torpe y no, no mide el piso y la de doblar el empeine para el lado equivocado y que se sí que inflame con el morcilla me pasó me pasó en una Argentina contra Brasil que jugué hace un par de años en Bahía eran como eran como la remake <risa> del, del 90 claro, el era 90. estábamos jugando en un camping, éramos dos argentinos, va, tres cuatro argentinos y todas Todas las demás eran mujeres, así, aparte nos pintaron la cara, por supuesto. Las minas. Sí, claro. Y ahí yo me lesioné inmediatamente. Eh, pero bueno, eh, también está con nosotros Nicolás. Leon, Nicolayon, ¿cómo estás? Muy no bien. viniste el sábado pasado? Pero, sí, sí vine, vine, vine. Ah, yo pensé que no venía. No, yo vi una confusión. No estaba por venir y mandé un mail respondiéndole a Fede, en realidad. Sí. No respondiéndole, le mandé solamente a Fede que le decía que venía. Pero le llevo a Fede y Fede, como sabemos claro, que no, Fede, en no viene, no está es en el como programa. mandar un mail a, a la nada? A, a la nada, sí, sí, a la, sí, sí, a esas direcciones de Fede, de gente que muere pero que queda vivo, claro, que no, no queda cuenta, nunca, te, que tanto. Te recomiendo hacerte amigo de un par de fallecidos. Exactamente. Y acordándome de hecho una vez, pateé un igual, sexto grado, está uno a uno, mano a mano, venía con la pelota, me quedó picando, te entré lleno, dedo izquierdo, golpeé una maceta. Ay. La única ay. fractura que tuve, pero se me hizo como en cuatro pedazos se me rompió el dedo chiquito. Bueno, a mí pasó lo mismo, pero, pero contra jugué. el piso ¿Sabés el gol que fue? Ahí, ahí, ahí le impacté haciendo las dos Maceta y, y pelota Ah, le pegaste a la pelota al final Le pegué a la pelota con el empeine Pero el dedo chiquito rompió Le pegó a la maceta y se estaba jugando en patas, obviamente Ah, pero ¿por qué jugás en patas, querido? No en, se puede En Córdoba, ¿viste cómo es Córdoba? Eso de, claro Es de, de, ¿de, de, de Córdoba No, fue acá, fue acá De, de, de Comechingón chingón de Michel de López, fue. Pues. Cerca de la cancha de patas Tremendo, parece que va primero, eh a todos bueno, los hinchas de platenses. Saludos a los hinchas de platenses. A, que... Carlos, a Carlos, que es hinchas de platenses. Ah, es verdad, a Carlos es sí. hinchas de platenses. Un saludo a Carlos también. Que ya nos está, estará escuchando, sí, seguramente. El otro día... Tu... Bueno, ahora se me fue, ¿no? ¿Cuál que, que era el dato? Pero tenían un... Ah, los hinchas de platenses tenían uno Habían nombrado en homenaje a alguien algo que era bastante significativo. A Goyeneche. A Goyeneche a su tribuna. No, era algo más... Ah, a uno de los pibes que había muerto en Cromañón... Eh, de... Con la remera de platense. Un pibe, ahí está. Había un pibe que era... Paralítico. No, que era discapacitado, que estaba en uh -huh. la ruedas... y que iba mucho a todos los recitales. Yo siempre con la remera de uh -huh. platense. Ah, y también iba a las a la cancha. No quiero pecar de anecdótico, pero oh, nuevamente. No anécdota, no, no, no, no, atención, no anécdota el diálogo yo. Pero un amigo... Era amigo de ese pibe Esa anécdota, clarifica como anécdota sí. También de Platense ahí diría como anécdota de tu amigo ¿también? claro bueno. Una anécdota en segundos términos En segunda anuncia, segundo sí. grado Está bien. Bueno, La cuestión es que me pareció muy noble Que Al Platense había no Nombrado algo No sé si Carlos nos puede recordar que No sé si era una No sé si el estadio Algo había, había nombrado eh, En honor a este muchacho Que, este, que, que, que bueno, murió en Cromañón Como tantas otras personas Bueno, muy bien. Arrancamos con la picada de noticias de la semana. Me encontré un teléfono, che. Eh, es de Manuel Záñez. Manuel Záñez que está reparando un conflicto está, qué? Bueno, no. una ¿Qué está? Con el de... ¿Vos escuchás ¿Sos... lo mismo que yo? yo estoy escuchando, estoy <risa> escuchando una no, la, las picaditas de noticias de otra radio. <risa> Algo así como estamos gana. En duplex, escuché. Entramos en duplex? Estamos, estamos con gente con gente de gana. Sí, ¿nos escuchás? El... Mira cómo tocan los tambores en Ghana. Mirá, mirá cómo escuchar cómo son los tambores de Ghana. Porque. Así es el puertorio de, es el, el postmoderno de Gana. sí. sí ¿no? En el puerto de Acra. De, de Acra están, están tocando esto. Están tocando hasta todo el tiempo. No, viste que es interesante cuando pasan este tipo de cosas que te empezás a enterar de los nombres de capitales que desconocías por completo. Claro, y ahora no. es, como si Gana, es como si nombraras. La capital de Ghana es como si nombraras. El... Rosario sí. Santa Fe Santa Fe, Rosario sí. bueno, ¿No? Problemita Santa Fe, ¿no? Con la policía Nah, bueno, no. cositas, un cositas. El menudeo Un menudeo, para, para arrancar la, la picadita, digo para, Sí, está muy bien Bueno, menudeo. para arrancar la picadita Yo tengo un, un dato, una noticia Bueno, quizás que afecta, nos afecta a todos, ¿no? Porque, inclu digamos, si el titular de la Asociación de Bancos de la República Argentina ¿Así se llama? Adeva Adeva asociación de bancos de Argentina, no de la República. Herido en una, en, una en, un, en un confuso episodio. Eh, bueno, parece que fue mordido por un perro. Claro, no fueron los fondos buitres, sino que fue el perro. En el no, fue, no fue fondo. Claro, no fue un fondo buitre, sino fue un perro que, que, que tiene el fondo, un ovejero alemán. Eh, atención ahí, eh, la influencia de Merkel, en la de Angela Merkel en lo que sería las la finanzas de este país. Estamos hablando de un hombre poderosísimo. Estamos hablando de un hombre poderosísimo, misteriosamente parecido a Daniel Araos, ¿no? Sí, es como la versión millonaria de Daniel Arauz. La versión millonaria de Daniel Araos ¿Será cordobés también, Brito? ¿Sabemos algo, sabemos? Mm, no. Creería que no. Desconozco. Bueno. Lo que sí se te puedo contar de Brito. Contame, te tenés una anécdota como. Me anécdota. No es con Daniel Araos, fíjate que no, no. sea con Daniel Araos. No, no, Es con Brito ¿Brito o Britos? ¿Brito? Brito. Brito. Brito. Brito. Britos es la piba, la, la actriz. Mano no sé, la conductora. Valeria Britos. Sí. O sea es que, que, son, son apellidos molestos, como Palacio. Que... ¿Por qué te llamas Palacios? Bueno, de de palacio a todo, No, no. no por <risa> él es listo. Como López. Y López. No, López. Brito solía caminar. Él tiene las oficinas por Sarmiento y el microcentro. Sarmiento y microcentro, sí, microcentro. Sarmiento, coma, microcentro. Ah. Sarmiento y Mitre, por ahí. Eh, ahí no, son paralelas. Sarmiento y Florida. Ahí está. Por ahí. Ponele, ponele. Yo laburaba por ahí y el tipo pasaba... ¿Qué hacía por ahí? Todo el tiempo ahí laburaba en un diario. Ah, que tristemente falleció. En un día de... llamado Crítica. Sí. Y el tipo pasaba, era muy llamativo, porque pasaba caminando solo al a mediodía, iba a almorzar... Y después lo veías por a pasar a las 4 o 5 de la tarde. Un tipo... Multi, Mi pregunta era, ¿cuánto pedís de rescate? O sea, pasás con la camioneta. Claro. Tipo, cambiando solo, lo metes en la camioneta. A los montoreros como un gibón. ¿Cuánto pedís? 50 palos, 100 palos. ¿Cuánto puedes pedir por un momento? Puedes decir que es un tipo humilde como mujer. No, no humilde, pues, pero, pero que camina en No, no, no. Descuidado, no, mujer. Te podían secuestrar. Mira, yo ¿o creo es que que el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina. Te acercás medio un metro. Un <ríe> botón para convertir a, tipo, a, los, a la gente que está cerca tipo, en guardaespaldas suyo. Tipo, un botón así de control mental para que su alrededor se transforme. Pienso, ¿no? O, sí, o que estás, sí. estás por tocarlo y te aparece un punto rojo en la sienta. Te parece como el de Matrix, ¿viste? que la gente, la gente común se transformaba en el agente Smith, así, y te, Y te, y te pre, y previene a, a Jorge Brito de... Bueno, nunca me animé a secuestrarlo. Bueno, por, bueno, Pero el perro sí, parece. El perro, le quiso, el perro se parece, lo quiso llevar. Parece que, parece, bueno, parece que pasó algo interesante. Parece que estaban peleándose dos perros, dos ovejeros alemanes. discutiendo ¿acaso, acaso alguna deuda pendiente. Acaso por una, por una mina, por una perra. Sí. Eh, con todo respeto, ¿no? Y Jorge Brito con ese ánimo justiciero que tienen los banqueros. Eh, dijo no. Eh, muchachos de acá no se pelean. Y que tuvo la excelente idea de meterse en el medio. Y ahí un perro dijo, ¿qué te metes, Salamín? ¡Tah! Y mordió. A ver si sos, si sos de Salame de verdad. Se solucionó, Manu. Parcialmente. Estamos en eso, estamos en eso. No sé qué me hace mi computadora, no me quiere. Pero te juro que lo probé en dos computadoras distintas. ¿eh? Una fue la del locutorio. Pero no. Bueno, no. No no anda eso. No andaba. Qué linda la foto que tenés, Manuel, en, el, en la computadora, ¿qué es? Sí, me encantaría saber de dónde es, porque en realidad... Es como unos peñones en medio de un océano asiático. Claro, estamos hablando del fondo de pantalla de la... Sí, me lo cambia todo el tiempo, no, no sé, yo dice ahí hay una borrada de todo lo que había en la computadora, me instalaron de vuelta el... Ah, qué te cambia cada vez? Cada vez que abro la computadora me pone una foto nueva. Ah, qué lindo, Son todas foto muy bien, esto me parece Escocia. Eh, la no sé la si... Highlands, la costa. Me gustaría saber tu de dónde tu, tu experiencia geográfica te, in, te indica instantáneamente que es la costa de Escocia. Sí, así boom. <risa> mi, mi, mi, mi no experiencia de viajes también. Bueno, conclusión, Brito. Todo esto en parte se mantuvo en hermético silencio. Esto ocurrió hace como, dos semanas, en la lesión, eh, la mordida del perro a Brito. Pero parece que lo quisieron ocultar, pero el tipo tuvo que entrar de vuelta al quirófano porque parece que se le infectó. La herida, la boca al perro. No, al revés. <ríe> eh, pero bueno, salió porque ahora me ha dicho que era, la ayer, que... era Ayer fue la fiesta de no sé cuántos años del Banco Macro. Estaba en Tucumán, ah. la fiesta estaba Ever Luzgueña y María Pelufo. Estoy. En, Tucumán. ¿En Tucumán se hizo? Claro, porque el Banco Macro originalmente es de Tucumán. Ah, mira vos. ¿En, en el estadio Tucumán? Tucumán, una cosa así. No, en Yerba Buena, ahí cerquita. Es como decir al... Tiene una zona, la zona más... Más chatita de... Más chatita de ahí, no, ahí, no, no, ahí no llega el familiar digamos a, a no. bueno pero si murió ¿Cómo, se cómo es el estado de el salud? perro no me preocupa el estado de salud no, perro, dice, no parece que al perro lo van a poner a dormir me parece yo ¿Ah? creo extraño. que lo que dije estaba Vicentico en el gentejo ese también la jaula de, que... del perro también estaba mordiendo de... al perro bueno como sea las, las cosas cuando cuando las cosas no se blanquean son, son confusas, así que hay distintas versiones pero bueno Lo que sabemos es que eso, que lamentablemente está fuera de peligro eh, a este muchacho brito. Bien, pasamos a otra noticia. Otra noticia. ¿Qué? Bueno, esta semana tenemos, hay varios temas de hay la semana... Temas, ¿sí? Recién comentábamos, ¿no? Este... Sos grandote, Manuel, para venir como encima. Bueno, bueno, <risa> ni que te estuviera apoyando. Claro. Eh, Emiliano, Ese es el problema, me parece, que no lo estás apoyando este... demasiado de frente. Hay varias noticias. Decíamos, por ejemplo, Iliana Calabró, que va a ser candidata a diputada. Sí, sí, notición. Notición. Este... ¿Candidata diputada por, por qué provincia? Por qué? No, no, es por la región Sudamérica, creo. Candidata diputada al Parlamento Italiano, en realidad. Ah, mirá vos. Exactamente, por el partido de Caselli que Ex embajador minimista del Vaticano Actual senador, si no me equivoco Actual italiano. senador del italiano del exterior. Claro. Es mi senador Es tu senador? Es no, no, es senador. Es otro senador Exactamente, porque bueno, en Italia hay Aparte de las circunscripciones locales De diputados y senadores También hay circunscripciones un... del ex exterior Porque obviamente hay muchas pero, pero eso no es un poco Pienso, no, no es un no, no invade un poco A la soberanía del país País, digamos, no, pero representa, no, representa a los italianos que viven en toda ¿Sosotros? Latinoamérica. ¿Sosotros? Y, por, y por ejemplo, lleva demandas de... O sea, y ponerle que haya 100.000 italianos eh, o 100.000 personas con ciudadanía italiana en... Madre. No, no tira un número, por, ah. deje, uno X, para despejar la X. no número. Y lleva demandas, el, el diputado este lleva demandas de la gente que vive acá, que tiene otro tipo de reclamos la gente que vive en Italia. Claro, lleva demanda, pero es un diputado como cualquier otro. Igual hay, obviamente, de, eh, diputados del, ex, de, del exterior, hay, hay pocos diputados. No sé, habrán 5, 6, 10, no sé cuántos, de todo el mundo. ¿Son tratados bien o son discriminados por... De todo, todo. el mundo, ¿no? Sí. sí. Cobran, Cobran mucha guita aparte de por, por viáticos. Claro, claro, sí, no <ríe> Bueno, ¿y cómo llegó Diana Calabro a eso? No, no sé. No se sé, dijo que estaba muy comprometida con... con... Con, la, con los problemas de los italianos en Argentina, que ahora, por ejemplo, le especificaron la, la, la las pensiones. Acá. Oh. Porque, obviamente, los, los que cobran una pensión italiana la cobraban en euros y ahora parece que se la especificaron. Estaban, estaban no muy preocupados con ese no, tema. No. Este, dijo que igual es eh, muy gracioso porque dice, bueno, sí, mi relación siempre con Italia, siempre hablo en italiano. o en, Igual no habla nunca muy bien italiano <risa> cuando, cuando actúa, pero como que la ligazón me, estaba muy muy, muy presente en la ligazón con Italia. Bueno, ella es, eh, no sé, una de sus mayores logros es haber hecho un tiramisu <risa> muy largo. Eso claro. es un puesto italiano, estamos de acuerdo en bueno, Hay que chequearlo sí. en Wikipedia, en la fuente de tono, todos nuestros Bueno, muy nada, bien. eso es una noticia. Pues... Ahí tenemos la. Espera, el de gana que sabemos. Me preocupa Gana. Para mí. Sí. Yo, a mí me preocupa Gana si va al Mundial, ¿cierto? Si no me preocupa, Gana. Claro. Tenía muy buen sub-20, gana. Tenía muy buen sub-20 en una época, muy buena remera. Gana era la que usó Amarillo. la que metió la, la musculosa en el mundial. O Camerún fue. Camerún, Camerún. Camerún. O fue Jamaica. No, no, no. no, Fue Ogan o Camerún. Que metió la musculosa Sí, bueno. Pero no fue Jamaica. Jamaica no metió algo raro en el... Jamaica metió un equipo que fue raro. Claro, eso es raro. Bueno, hay un montón de noticias importantes. No, se cayó un súper Neuquén. Se cayó el supermercado. el bigote digote que parece que hay problemas con el próximo hijo. que lo reconoce, lo reconoce. ¿eh? Bueno, especial cumpleaños en cinco días, cinco días. días. cinco días Después está, después no está la sí. navidad de la iglesia Maradoniana ¿En, sí. sí. en Halloween no es Halloween en cinco días ¿31? Yo estoy en el 30, calendario madroñado el, lo... <ríe> sí, ah, el, vale. el, to... el día de todos los santos entonces en cuatro días bueno el, el tiramisú sí. tiene su origen en la parte este del norte de Italia Ahí está. en la región del Véneto del Véneto ah lo vas a de sí. Veneto sí la expresión Sí, cuya capital es Venecia, claro, la expresión tiene, te, te, levanta. Ah. te tira su, en lengua veneta y en la lengua italiana ti tira su, o sea, es como un ayudín el tira mi su, te tira exacto, para arriba, Exacto. ti claro. tira mi su, porque su es arriba y yu es abajo ¿Para qué? ¿Y qué es que eso, en chino, en serio, ¿Subes sí, sí. su es arriba, su, su es yu, bueno no importa, un su montón es de, abajo en francés, un montón de detalles que no importan del tira mi su, este, Nunca lo había pensado. Bueno, y la otra noticia la de la semana fue que tiene café. café. Chau, claro, tiene no, café por no, eso. Disculpa, ¿eh? sí. Le no. ponés que hagamos un programa de radio. Porque, <ríe> mientras ustedes conversan, digo, no, no... no claro. un rato, todo bien, que le de italiano. Un ratito, nomás. Un ratito, de de Italia. ¿Eh? Ah. ¿Visto? Listo. Listo. Igual quiero adelantar a todos. O cuéntenos a todos que se Quiero adelantar que se viene el pila. El pila. No sé, Próximamente. Están, están, están, no estos sé. dos están de tirar, eso me parece. Sí, sí, no sé, no sé qué están hablando. Cuéntame, partido Cuéntame. italiano de Latinoamérica. Volvemos fare con orgullo. Vamos, vamos a disputar en la candidatura que anda Calabro. Sí, eh, va. y, y próximo diputado. ¿Y próximo yeah. y quiénes serían los otros Gina Reni estaría en ese partido, por ejemplo. ¿Y va a haber, haber Partuza con Ragaza? como Ruponi? Sí se va a financiar el partido? Claro. Va a tener que pagar igual, Ruponi. No lo pagaba. pagado. Para Paganini. Bueno, hablando de pagar, todo tiene que ver con todo. Este, esta, de pagar, eh, Esta semana se aprobó una modificación en diputados de la ley de riesgo del trabajo. Mm -hmm. Una modificación polémica. Polémica. Exacto. Porque no, no termino de entender por qué no, no la queremos. A ver, eh, vamos a hacer un poco técnicamente, sí. Porque vamos a hacer un, anterior. vamos a hacer un pequeño reconto más histórico. En el 96 se aprueba la ley de riesgo de trabajo, que es la que instaura las ART, este, que bueno, supuestamente te cubren cualquier eh, eh, accidente de trabajo o enfermedad laboral que vos tengas durante, durante, mientras estés trabajando en un, en un lugar, eh, que es una, una aseguradora que bueno, aporta una parte el, el trabajador, si no me equivoco, el 2% de su sueldo y también otra parte, si no me equivoco, el empleador. Mm. Esta ley lo que hacía era fijarte eh, montos de indemnización fijo según la eh, según lo que tengas digo la enfermedad que tengas o ver, la o, o la bueno. un brazo en una claro. cosa, Está, está a tabulado. Ver, a ver está el catálogo así brazo, cuesta. Claro. Pues, exactamente. O oh, bueno o oh la muerte del trabajador obviamente ahí sería los si y lo cobran no lo vas a cobrar vos lo vas a cobrar. Este, ¿A hay que sumar, tienes que sumar de, un dedo. Claro. Un dedo ¿sí? Cinco brazos. Claro. Claro, bueno. y también viste cuando si te lastimas y si estás en el médico y decís mira arreglame el, el beñique que cada claro, vez vale menos pero el otro no que te un poquito más <risa> claro <risa> claro si es el pulgar ahí es mucho más claro el pulgar es lo que para nosotros los simios es lo que es el exactamente eh, lo que pasaba con esta ley era que la única forma de cobrar era que te pague la RT. Sí. esto obviamente había gente que estaba inconforme con los montos que que daban que pagaban por cada accidente por cada o por cada enfermedad etcétera muchas que no te reconocían bueno obviamente la RTE tampoco es que te te, da, te lo da en bandeja claro, claro. Eh, la indemnización y que entonces hicieron un, un por hicieron por ejemplo si es un brazo la RTE, si el brazo ese tampoco lo usaba mucho bueno la, eh, obviamente en la justicia laboral se fue hay gente que se presentó que quería por ejemplo le habían pagado 100 Y en realidad le parecía que tenía que cobrar 200, porque también estaba toda la cuestión del, del daño moral, lucro se casante, etc., que tampoco claro. estaba contemplado, ¿no? Llegó a la Corte un primer caso, el caso Gorosito, el 2001, Pipo, la Corte... El caso de Pipo Gorosito. Pipo Gorosito, exactamente. Del eh, 2001, y la Corte, en este todavía menemista, si se quiere, dijo no, la ley es constitucional, está todo bien, tiene que, tenés que regirse por esa ley, está todo bien en 2004 llega otro caso pero ya con la corte nueva si no me, acuerdo, si no me equivoco es el caso Aquino con la corte buena con la claro, corte la, buena la, claro el, lo que el, dijo la corte el FEMAN bueno y el FEMAN malo la. la corte buena claro lo que dijo la corte es que en ese momento declaró inconstitucional eh, la ley y sí, algunos artículos pero específicamente la imposibilidad de recurrir a la justicia laboral que obviamente se supone que todos deberíamos poder recurrir a la justicia si vemos eh, este, tocado algún derecho nuestro claro. bueno, eso del 2004 hasta ahora entonces lo que se fue generando obviamente es que todo, todo aquel que tenía algún juicio eh, alguna, algún accidente y demás además de co cobraba lo de la ART y además generaba así un juicio al empleador y entonces el empleador tenía que pagar la diferencia de lo que le había pagado la ART con lo que la justicia decía que que debería cobrar Incluso últimamente, no solamente al empleador, sino que le hacían pagar un poco a la ART de más de lo que supuestamente estaba tabulado, porque decían, bueno, por las ganancias que vienen teniendo la RT de, claro. y demás, es, eh, bueno, son solidarios en, esa, en esta cuestión, claro. tanto el empleador sí. como la RT. Lo que hace esta ley, digo, tiene sus puntos positivos en algún sentido. Eh, hizo comillas. Hizo comillas, exactamente. Eh, y otros que son los que más se cuestionan. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a los positivos, ¿querés? ¿Usted sí. dio buena noticia? Se, se nota que es un periodista de raza, ¿vos tenés diste cuenta cómo metió la incisivo. pregunta? Sí, decisivo, exactamente. Él no sabía si vos ibas a ir para ese lado. Entonces, como buen periodista decisivo, te pregunto, ¿cuáles son? ¿Qué, bueno. Qué, ¿Qué tipo de raza? Muy bien, muy bien. Lo positivo sería que aumentan los montos de las indemnizaciones, eh, parcialmente. Esto sería lo, lo positivo más general, ¿no? Y, por otro lado, obliga a la, a la ART a que te paguen en 15 días. En 15 días tenés que definir si te, y te pagarían, te pagaban cada mil años. No sé, no tengo los, los tiempos, pero obviamente es que es mucho más. Exactamente. El tema es que la ley plantea el, eh, explícitamente el fin de la doble vía que le dicen. Antes vos cobrabas la ART y aparte hacías el juicio laboral si creías que lo que te pagaban no era lo correcto. Ahora supuestamente lo que plantea la ley es que si en esos 15 días Definís cobrar en la RT, eh, tenés que quedarte con eso, con lo que vos cobraste por la, lo que te pagaría la RT. Y si no, si no decides en esos 15 días y te querés hacer un juicio, ah. tenés que asumir el juicio. Una o la otra. Claro, una o la otra. El tema es que el juicio aparte, la ley plantea que sea en la justicia civil y no en la justicia laboral. ¿Y en el la justicia? por eso? No, porque la justicia laboral es, primero que es la especialista en los casos laborales, Aparte, tiene eh, o tiempos más cortos para el, para el trabajador y demás. Generalmente son más proclives a favorecer al trabajador. Y aparte no tiene costas del juicio y demás. En la justicia civil tiene que bancarse el, el juicio. Y generalmente son más largos los juicios. En los la justicia civil siempre pasa de eso y no es cuanto. Que justamente, digo, lo que se cuestiona es que de ese modo, supuestamente... Eh, le, decir, va en contra de lo que dijo la misma, el fallo de la misma corte, porque la corte dijo que en cualquier caso tienen que eh, poder acceder a la justicia si creen que, eh, que no, están, no son contemplados todos sus derechos y que el monto de la indemnización no es acorde claro, sí, con claro. la... Bueno, obviamente esta ley estaba muy. Eh, parece que fue festejada en la. Por, obviamente por varias cámaras patronales y demás. Y aparte no fue. Fue muy. Difícil de sostener para el propio oficialismo Se la votaron porque eh, Se la bajaron obviamente del poder ejecutivo claro. Con el apoyo este, del PRO Apoyo del PRO, vota. exactamente Exactamente sí. El tema es que posiblemente ha ah, empezado por ahí claro. Vos me decías, la votó el PRO y ya cambiamos el tema <risa> claro. El tema es que posiblemente Se supone que si sí, En un próximo juicio Y otra jurisprudencia, etc Con la nueva ley, ¿no? En la CAP Quizás cinco años seis años haya devuelto un caso que llega a la Corte y la Corte, supuestamente, si sí, son los mismos y demás, debería votar si no, esto es inconstitucional, igual que el caso anterior. Claro, que... Pero son cinco años que se patea para adelante la cuestión, y mientras tanto, eh, nada, sigue, sigue el mismo sistema. Bueno, en estos cinco años ya saben todos los trabajadores a, que nos están los escuchando, eh, a cuidar los deditos, la mano. Eh. Y, ah, no yo lastimales. quiero. A mí me, me quiero traer a colación una reflexión de un gran pensador oyente del programa, Santi Pucal, que en, en la, una red social publicó algo que me pareció muy interesante, y dice, bueno, para todos los que critican, hay que ver que este gobierno, los gobiernos anteriores, como el de la Rúa, para sacar una ley contra los trabajadores, tenía que banalizar a los diputados, y este gobierno no lo hace. No, no hace falta. La, o sea, genera consensos, ¿no? Eh, bueno, hay que ver. Hay que ver que hay progresos en la política Pero, argentina. Eh. A mí lo que me quedó es la duda. Brito. Co cobra por yo estaba pensando lo mismo ser, se hace juicio a sí mismo <risa> es, convengamos que ser presidente de ADEVA es un trabajo full sí, time claro, o claro o que que es el de Banco de Macro claro de trabajo ¿verdad? lo muerde el perro cobra cobra por o ART sea, o, sea, o hace juicio o hace juicio el ¿eh? perro hace juicio al perro Manu, ¿qué Manu, vos le que hace brito qué, ¿Qué, qué hace cuáles eh... son las opciones que tiene brito si no está escuchando a brito ahora está en el hospital con el en el, el público, bano, con el claro el o el Ramos Mejía Debe estar, quizás internado al lado de la chica que está por hacerse el aborto no, no <risa> esas no. paradojas de la ciudad esas cosas que pasan en una ciudad y en un país donde hay el acceso igualitario al sistema de salud Ajá. Brito está ahí quizás se autoinculpe en un juicio digo, que sea, igual va a cobrarlos porque Él. a la larga se va a cobrar <risa> otra no. pregunta el perro si se lo se, mordiendo esa pata dura de grito, se lastima un colmillo. ¿Puede hacer juicio? ¿Puede hacer juicio? Y lamentablemente los perros no están... En la justicia canina. Claro, no están contemplados en las leyes laborales. Bueno. Eh, Habría que modificarlo. ¿Y pero perro policía? ¿Cómo se eh, el trabajo? este muy bien, ¿eh? Yo le voy a responder al perro ahorita porque si no está escuchando. Ahí está, porque hay que traducirse el idioma de perro, ¿no? Claro. Bueno. Otra noticia de la semana, porque con esto cerramos... Bueno, ¿sabes? ¿y nadie me va a contar nada de Gana? ¿A mí? ¿Qué quieres que te contemos de Ya hablamos de Gana, de Gana ya hablamos de... La las, capital las... es Acra, el puerto se llama Tema... Volvieron al mismo de... dónde ¿Quién se quedó? ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo se va? Está ¿se queda ahí, ahí y la, y la vendemos. Fragata. está ahí la fragata. La fragata va a salir de ahí. ¿Pero no se la podemos vender a algún morocho? Eh. ¿No? Claro que está ahí, mira, la tenés ahí. Por ahí ganas que de... vas a pescar. Gana no son como el, el, ¿No? la potencia mundial que te va a dar muy buena guita por un barquito que aparte. No sé si... Es lindo el barquito. Es lindo el barquito. Pero es, es una fragata, es un barco a vela. Claro. Y motor también tiene. Tiene sí, motor. hay motor de no capo. Sí. digo, está como medio tirado. No es como el, el Simón de la modernidad. Es más para no, tener el oficio clásico de marinero. Claro, pero es para salir a hacer facha. Salís ahí. está. Claro. No es para salir a guerrear por ahí. Por ejemplo, bueno, queremos recuperar la Malvinas, carajo. Con la, claro. la fragata. La fragata. De ¿La fragata la mandamos o no la mandamos? ¿Qué hacemos? Bueno, Ahora y, no podemos. En tarde, la tarde. fragata estaban los que iban a la escuela mecánica de armada. No, ya, la no, escuela no tiene no, Armada ya. Antes, por eso. No sé. No, no, no es... a las fragatas van todos los... Todos, todos, es, el buque, es el buque escuela. Claro. Cuando lo recibí es el, es el bariloche. Claro, es, el, es el bariloche, claro, es el, es el bariloche no, de la Armada. Es el trencito de la alegría <risa> con el que vas a la disco. Claro, bueno, exacto. es que claro. es el trencito de la y va puerto en puerto, porque aparte... van en puerto, puerto. No se dice puerto en puerto. Ahí sí que se buitrea. <risa> <risa> sabes cómo buitrea en puerto en puerto? ¿Sabés? los. Diego Armando que debe haber por toda la costa americana. Bueno, ya está, quieres ya está, algo no? más de gana? No, no. perfecto, Cumplió. ¿no? Perfecto. Okay, ya está. Cumplió años el bigote bicolor eh, Charlie García. También se cumplen dos años de la desaparición física de él y dos años también del censo. ¿no? Pues fue el mismo día. <risa> <risa> Eso es bueno, hay es siempre el doble otros dos años. ¿Qué, qué más se cumple? No, y 61 años del nacimiento de García, se cumplieron esta semana. De o sea, Charlie que, él murió claro, Charlie dos, años de que ¿Eh? dos años de que cumplió 59. Claro, que... no, <risa> él murió cuando Charlie tenía 59. <risa> y cuando, él murió cuando Charlie tenía 59 cuando se contó que éramos 40 millones. O sea, menos, uno menos. Uno menos, se le da 39 millones sí. Sí, sí. Bueno, en homenaje a no todos ellos No llegó a ellos... estar en, el, perdón, en la pregunta No, no sin Saro Técnicamente no, porque es a partir del día Del domingo, ya murió el, el, no, A partir el, de las el, 8, el, 8 de la mañana ah, Y claro. él murió antes de las 8 de la mañana Bueno, entonces en homenaje a todos ellos eh, Va este, esta canción de Charly García Que no sé, es la que habíamos sí. <ríe> No toquen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 Fontana Rosa dijo alguna vez, no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Desaparecidas en democracia. Las estamos, las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más, más de mujeres desaparecidas El nuevo comercio de esclavos.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 Bueno, bienvenidos al segundo bloque del de Palermo de los Simios. Solucionado ya los problemas técnicos de míos, en realidad. Porque parece que mi computadora está infectada de algo que hace que no se, que se, se vuelvan transparentes. Parece eh. que la mordió un perro. Sí. Les voy a recordar las vías de comunicación, aunque yo sé que ustedes ya la saben. Pueden seguirnos en Twitter a, a leer, arroba Palermo Simios. Eh, los seguimos permanentemente en Twitter. Toda la semana. Y también buscarnos en Facebook a el Palermo de los Simios o mandarnos un mail a el de los gmail.com Tenemos mensajes, posteos, eh, me gusta, no me gusta, eh, no sé... Eso lo tengo que hacer yo. Emoticones, sí, porque te veo... La misma tiene computadora. <risa> eh, Juan Lautaro... Sí. Está haciendo algo. Juan Lautaro que estuvo que no sé. ausente <risa> en Pero, los últimos Perdón, yo quiero decir una cosa, no, todavía no entiendo bien la biografía de Facebook. Claro, lo, que, sí. lo quería decir, me confunde Sí, es muy complicado el tema de la biografía eh, ¿Qué pasó vas, con Juan Lautaro? no que Juan Lautaro estaba, estuvo medio ausente no Como que no, lo, no se lo veía Estos últimos días si Nos hicimos programas del Palermo y ahora apareció de vuelta Puede pues ser Bueno, eh, una señorita Agustina Roldán También dice, vamos bonitos eh, Que no vino, no está Agustina, Agustina Roldán no vino No, no ah, o sea, Tampoco vino Dani, que le mandamos un beso, que se guardó porque ella tiene muchas responsabilidades. ¿Y el, y el Seba, el... Seba? Y el Seba también tenía responsabilidades... Eh... ¿Maritales? No, no, no. no. El de, de ser de... Pues él es un tipo de derecho y humano y sus responsabilidades estaban orientadas a ese lado. Bueno, eh... después, no sé, Alejandro Lazzarquicián dijo me gusta. Algo le gustó el programa, no sé qué. Bueno, listo, listo. Si sí, sí. las va a salir así, no le damos no, más sé. saludos. Pablo, es... eh... perdón, esto es una técnica. No, eh? Alejandro Lazzarquicián... Hilary Rodan, Pablo Eloti también, Juan Lautaro. Este es Juan Lautaro le gusta todo, ¿eh? Juan Lautaro es un capo, bueno. Es un capo. Y después hay una pregunta que, que, se, que posteamos antes de empezar el programa que tiene que ver con el bloque de música consentido, que es que vamos, bueno, vamos a homenajear a 95 años de la Revolución Rusa a un disco que de alguna manera, digámoslo así, el mejor, ahora. El mejor. Hace. El mejor, dice acá. A mí mismo. Claramente. Eh, Ullo, yo difiero, sí. pero está bien. Vamos a, todo eso lo vamos a hablar cuando hablemos en, en el bloque de Música con Sentido, hablemos de octubre. Mítico, eso no hay duda, disco de Patricio Rey y sus rinconitos de Ricota. La pregunta, la trivia, la, el juego, la pelotudez... La chicana. La pelotudez tipo rock and pop que hemos iniciado. <risa> es preguntarle a la gente cuál es su eh, tema, su canción preferida de ese disco. Tranquilos, no saturen el Facebook ni no, las no, vías de comunicación. Bueno, hay, re hay respuestas elocuentes que vamos a leer eh, en un rato cuando hablemos de ese tema, ¿no? Eh, igual, le decimos, aclaramos que por más que ustedes nos digan cuál es el que más les guste, no vamos a elegir ese tema. Nosotros ya tenemos un tema elegido para poner. Así que, pero... Solo no para algo que coincida. Claro. Solo cosa, para decepcionarlos. Eh. Es algo que coincida, claro. claro. Hay coincidencias ya, eh, voy a decir. Hay coincidencias, ¿eh? Está bonito. ¿Te acordás? Está bonito. También nos pueden decir eh, si, cuál es el mejor disco de los rebeldes también, si quieren ponernos ahí en el feed. Pero no más que eso. No más, no, no, no, no más que eso. Si alguno tiene una anécdota sobre el disco, no la, no la vamos a leer. Una bueno, nueva no, anécdota, no, tampoco. Una nueva anécdota tampoco. Tampoco, eh, porque aparte ya seguramente vamos a tener una nueva anécdota. ¿Tenés una nueva anécdota sobre octubre? Tengo una sobre el indio. Listo. Guardatela para después. No, que la taní que llegaste no, no, es no, por no. Es otra, es otra Por favor, ya por favor, la Esta es, es otra, es otra Bueno, Gullo, te pasamos la pelota a vos. Bueno, ¿qué hizo Cortina. Antonia? ¿Tiene la culpa de algo esta semana? ¿Qué pasó? Esta semana en realidad está teniendo la culpa hace en este caso en particular hace al, al menos un año. Sí. Te pinto el escenario. Estamos hablando de queremos de adelante, decir a los gente que, que recién nos sintoniza que Antonia no tiene la culpa, es nuestra sección sobre las bondades de nuestro excelentísimo jefe de gobierno, Mauricio Macri. Y de la herencia que nos deja. La herencia que le deja también a Antonia, ¿no? Por eso decimos que Antonia no tiene la culpa, de que claro. el padre que le tocó. Pobrecita, ¿qué va a Antonia que va a ser cineasta, ¿ponele? Puede ser, puede ser que... Puede ser hogarca directamente, quizás se sí, dice que solamente agarca la gente o pues del cine el, también cine hasta galleta al cine sí puede ser cine hasta galleta eso ¿eh? sí. puede, sí, ser, sí, puede sí, ser, claro. tener su dueño un estudio de Patagonic Group por ejemplo. <ríe> claro. bueno cuestión que hace no sé si tuvieron la oportunidad de ver pero hace una semana el miércoles pasado sí. o sea este caso no el anterior en tres colegios de la ciudad los chicos los alumnos cuando están desayunando sienten un gusto raro en el yogur Porque ahora les dan yogur, les dan leche, galletitas Tienen como... A pesar de toda la, la gran crisis en la ciudad Tienen un par de, de cositas más interesantes Que las que teníamos nosotros Que teníamos sí. pan y leche Claro, sí, sí Pero qué pasa, sienten un gusto raro en el yogur Prueban a la maestra, prueban a las directoras el yogur, no se sabe si es vencido Si está mal elaborado Llaman a los inspectores De tres colegios eh, ¿Sabemos la marca? ¿Es una primera o sea, marca? Adactio. ¿Eh? La Lácteo La láctea. La láctea. La Lácteo. Una marca... No, sé, no de las más de, no no es de la, marca, no es, la marca. No, no es una marca de no primer, primer nivel. Marca. Sino una marca que pertenece a una empresa que pertenecía al grupo Socma. Ah. El, el pool de manejado por el padre de Mauricio. Ah, mira, Franco, vos. Ah, y también un casualidad, casualidad. Casualidad. Casualidad. Casualidad. Sí. Vos, eh. Cosas que pasan en esta Argentina. De, de, de pronto está en Córdoba. No, Córdoba no está siendo fuente. De, está, por lo menos en este programa no está siendo fuente de las mejores cosas, Córdoba. ¿eh? ¿Qué Igual, sí, sí, sí. que redimir No me, sé que dijimos me, algo más... Abríjate, en Córdoba? Yo te dije que no. Un muerto ahí. Claro, te dije que no, el perro puede ser. El, el perro, perro era el de sí, El perro sí, de, de ella, general Grande. No, no. el era, era el general de Un perro así. Bueno, cuestión que... Chogures en mal estado. Sí, Chogures en mal estado. Van los inspectores del, del gobierno de la ciudad, se llevan las muestras, agarran unos ayer, requisan y decomisan la ladera. Dicen, bueno, seguramente le falta azúcar, por eso tenía. Porque viste que el.. Yogur es agrio. Sí. Claro. Y le ponen unos le, endulzantes. Le dije, no le dijeron, che, no, chicos, es tiramisú. Pasa que ustedes como tienen. Como son pobres, no saben disfrutar el sabor de un tiramisú. Claro, de eso podía pasar, pero no pasó. No, pero no era eso. No no era era eso. eso. Le llevan el. A analizar las muestras. ¿Para sí. ¿qué pasa? ¿Esto qué, qué es lo que detona? Llevan a analizar muestras, pero el gobierno de la ciudad no puede analizar sus muestras en los propios laboratorios. Claro, es, no claro. porque no tengan, sino porque hace un año que lo tiene desmantelado el laboratorio de bromatología de la ciudad. ¿Apa? ¿Qué sucedía? Este fin de la historia de los yogures, los mandaron, los tuvieron que mandar a un laboratorio privado, ¿Qué? para que tengamos también idea. el grupo Zocma, el laboratorio eso, eso lo vamos a, a, a analizar, a averiguar claro. para la semana que viene. Uh. Lo que sí sabemos es que cada muestra salía mil pesos. Entonces el gobierno de la ciudad mil pesos. ¿Cuánto decís que puede ya salir una, la instalación eléctrica de, de una sala de 10 metros por 20? Metros? 40 millones de dólares. <ríe> <Sí>. <ríe> Le fue el 40 millones de dólares salen los aparatos que están varados. Sin funcionar, sin funcionar. En el laboratorio de bromatología. Como ¿Por, decía mi mamá, muertos de risa. Muertos de risa, Se están cagando de risa. Están cagando de risa ahí. Porque el gobierno nacional mudó el laboratorio de bromatología desde el Parque Centenario a, ¿A la más? agencia gubernamental de control al lado de 11, que la de la estación, si sí, la AGC. Exactamente sin cambiarle los enchufes, estos tipos tienen hace 8 meses, la casualidad no, me Era, me Eran de tres patitas y eran de dos. Sí. dijeron pero, la ver, concha de pero Me cago, en, me cacho en 10, el, el sistema eléctrico no se banca, de ese lugar no se banca la, la maquinaria que tiene en el laboratorio ¿Y cuánto cuesta? ¿Tiene 40 millones? Hace, no, no, sale unos miles de pesos ¿Unos o sea, miles de pesos? Nada, conclusión más hace, barato de cada muestra de yogur Desde el 1 de diciembre del, del año pasado, nadie controla los alimentos en la ciudad y si lo hacen, lo hacen cuando hay denuncias de este tipo Que trascienden públicamente claro. y lo hacen en laboratorios privados. Con el costo que estamos viendo que es un... Exactamente. Que no lo paga Macri de su bolsillo. Macri. No lo veo, no. no, no lo veo pagando. Y Antonia tampoco. Dice... Antonia no, tampoco. paga Antonia con sus. con los regalos de la... del bautismo. No solo esto, sino que. Bueno, el laboratorio está cerrado, desmantelado. No, eso no puede ser, no puede ser. Es indignante. No solo esto, sino que el laboratorio este de dramatología funcionaba en un edificio una clínica enfrente del hospital naval no sé si lo ubicás lo naval, tengo lo no lo tengo el hospital naval la al lado del hospital naval hay sí. una, una manzana avanzada chiquitita sí sí sí que es eh, no sé algo de bioquímica no sé de química ¿no? claro bueno ahí funcionaban el laboratorio de dermatología y el laboratorio de ensayos materiales que hablamos hace un tiempo acá sí el no, laboratorio claro. son dos áreas de control que dependen de diferentes direcciones ¿Laboratorio de ensayos materiales es también donde funciona la agencia de investigación marxista? Claro, sí. Muy bien, muy bien. Funcionaba ahí. Históricamente. Históricamente. Materiales, materiales. Por lo de ensayos. Y después por lo de le materiales, <risa> claro. de claro. control, que las terminan desplazando también el primero de diciembre. Sí. Formatología, lo mudan a la AGC que vos también conoces. Sí. Y al laboratorio de ensayos materiales lo dejan ahí. Sí. en una esquinita también rincón, ah, ah. apelmazan todas las máquinas que salen millones de dólares una arriba de la otra le sacan las funciones vacían de trabajo a los laburantes entonces, formatean todos los discos pueden controlar si les pagan a los porque el, el bromatología tiene unos 20 empleados sí. todos calificados bioquímicos eh, biólogos veterinarios y ese tipo de gente claro. bromatólogos Malam, también todos los Y el ensayo, el, el, la escuela marxista tiene muchos ingenieros, arquitectos, de ah, como son. Muchos politólogos. Sí, también, sociólogos. Muchos sociólogos, mucho, sociólogo, sí, muchos mucho, um, asistentes sociales, trabajador social. Ah, sí, los hay. Mm. Musicólogos. No, musicólogos no hay, no. Musicoterape musicoterapeutas tampoco. Me gusta decirles musicólogos. Sí, claro. ¿No está bien, no está bien? No, está para, está para el orto. ¿Cómo Es, es el orto? como decirle uh, eh, bañero al. Al bañista. Al, al, ah, no al salvador de vidas es como decirle mar. es como ¿No? decirle mirá, es decirle guardavidas music, decirle bañero decirle musicólogo <ríe> al musicoterapeuta es como decirle eh, ponele Phelps al bañero <ríe> yo no me ofendo que se ofende es el musicólogo digamos para decirle musicoterapeuta a un musicólogo sí, es como decirle eh, no sé milico a no sé, a, a, a Napoleón ponen algo así No son las mejores comunidades. No, no, sí, me, me quedo pensando en mi rico de Napoleón. Bueno. bueno, cuestión. Cuestión. Ay. ¿Cuestión? Te ¿Me haces así la, el redondito? Sí. Cuestión, bueno, los liquidan, dice... A los nenes, los pibes, los <risa> <pum. Chata. risa> pa, pa, que Paz, paz. que pa, no pa. Quede más sentido. <risa> pla, vale. pla, pla, pla, plum. Nah, Escuchá esto que te voy a decir. Escucha, escucho bien. ¿Por qué se van? ¿Por qué se va a por pérmatología? ¿Por qué... Claro, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que hagan eso A los marxistas. Porque sí. no, parecía, no parecía tener sentido. La nueva sede comunal de caballito de Guadalajara. Little Horse Little Horse ¿Por qué tienen que ir ahí? ¿Por qué? Porque los desalojan De un edificio que tenían En Díaz Vélez Acá cerquita A los 4.500 Si no me equivoco Porque no, hace años Que no pagaban el alquiler oh, Me estás cachando así, está bro, así estamos Y vos entrás ahora A la, esta nueva sede comunal Que la está por inaugurar Mauricio el instantes la en que, Díaz La que está ahí Al lado del Hospital Naval Ahí está la nueva Comuna 6 uh -huh. Entrás y tenés pisos brillantes de mármol amarillo por todos lados 15 plasmas claro. y a, salís por la puerta de atrás porque hay salones grandes de, para, que, es, para que, la para haya, gente civil paracuza, ¿no? o sea, gente que se case paracuza, ¿no? claro. todo lo que es la recepción, ¿eh? la mesa fría la mesa dulce pero salís, apenas salís sí. por la puerta de atrás te vas a encontrar para aquí. Antonio Machado sería, fuera en la calle ¿Para atrás? Para um, Mejía. Ramo Mejía. Ramón no. Mejía, acá. ¿Dónde está la sede? Ex-SBC. O sea, ah, la, la, la, la cual es CC. Ahí es la verdadera agencia de investigación de Marxista. <risas> ahí viste que son excepcionales la cantidad de Marxista. Bueno, salí, sí. y te encontrás con estas salas que están tapiadas, sí. llenas de máquinas millonarias, abandonadas, y sin el control necesario para ni obra pública ni alimentos. Entonces, si te vas a comer un choripán, te vas a comer un un tostadito rápido eh, en un bar de once, claro. te salo más de dos veces. Más de dos. Vos decías. Ah, no, es. Eh, si tus nenes, man si amigo, los nenes van a comer estamos, al colegio, estamos, llévale vianda. Estamos, estamos cerrando tema, pero no sé si vos querés aportar algo. Sí, no, que es una pero había alguna seguridad antes, ¿no? Del claro, choripán. Sí, sí. Ahí no, bueno. sí, sí. hay un control formatológico. Pero tenía un inspector tenían, de, así de, de aromatología y te, te hacía una biopsia claro. <risa> del un cultivo al, al, al choripán ahí mismo y te según si, le hacía la prueba del carbono a 14, y ahí salía ya, qué antigüedad tenía el choripán. Yo no encontrado choripanes de, del 78, que No, el si, 78? Sin, ir, sin ir más lejos, ¿no? Para decirte más. Sí. El brote de Strike coli. Sí. ¿Te se acuerdan dos? No, dos mil, mil McDonald's. 2000, McDonald's. Lo en, en un McPolly. Eh. Sí se descompone un pibe, sí. no sabe bien por qué, mandan a analizar el, esta hamburguesa al labo, laboratorio de microbiología del gobierno de la ciudad, sí. en ese momento no macrista, por una cuestión de avance tecnológico y máquinas que tenían en ese momento que hoy quedaron un poco obsoletas. Sí. La situación se fue de control de la hamburguesa. No, lo, no lograron, hamburguesa. No, lograron, de, lograron determinar qué tipo de bacteria era. Es coli. Claro, sí. que es Hoy no se podría realizar porque en los laboratorios privados. O sea que hoy McDonald's puede ponerle caca tranquilamente a la no hamburguesa. Podrían, Es probable que no, no que no puedan encontrar ese tipo de bacterias. Mirá. Bueno, eh, yo voy a decir, voy a hacer un cierre diciendo lo siguiente. Que los laboratorios de bromatología estén eh, cerrados. No hay broma. Fuerte. Bueno, pues, <risa> la Broma si uno le cortara las venas al jefe Man, de gobierno manda el tema, por ah, favor si, yo te voy a hacer una pregunta, si uno le cortara las venas al jefe de gobierno y lo lleva a la bromatología a investigar ¿qué encontrarían? ¿Que, ¿qué es? ¿de qué está hecha la sangre del, del jefe de gobierno? Manal los va a decir de qué está hecha <risa>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 Si Quieres ser un terrible vago tata todo el día vas arriba y a dormir o él existe ser un tipo capo siempre serio y que quedate muerto verás tener jugo de tomate frío jugo de tomate frío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 Jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás tener si quieres ser un hombre importante que se hable todo el día de vos o quieres inmortalizarte como héroe asesino o semidiosa Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. Eh, en las venas, eh, en las venas deberás tener. de la colectiva. Todos los sábados. Eh... escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos Cuando más la oreja a la colectiva vas a escuchar latidos La colectiva, puro corazón radiofónico Somos comunicación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 Un programa del movimiento de documentalistas Porque no hay mirada sin acción Estás escuchando La Colectiva Esperen un poco, si vamos a hacer la guerra realmente sí, vamos a hacer ¿Usted está seguro que quiere que hacer la guerra? Sí, señor Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tal? Es que no necesitamos ni armas, ni tanques, ni... ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hacer sí, vamos, vamos a dejar a, tierra? Tierra? a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá. Y nos van a tener que mantener. Muy bien. Estás escuchando el Palermo de los simios. al aire nuevamente eh, mensajes mensajes mensajes mensajes eh, tenemos un mensaje de bueno Aries Lipak eh, que siempre nos tranquiliza saber saber que Aries Lipak está bien porque bueno como hace ya un tiempo que él pasó a la clandestinidad sí, sí, sí. Eh, y hace la, la resistencia cultural de él es desde ahí eh, bueno nosotros nos enteramos Siempre fragmentariamente, de cómo está, dónde está. Las últimas noticias fue que estuvo en Tucumán y en Ingeniería en el, en el escrutinio, por eso no nos pudo escuchar. Estaba preocupado, pero... Ah, bueno, bueno. Es nos... que nos prometió que nos escuchaba este sábado. Bueno, nos pone Aris Lipak. Estuvimos generosos con el jefe de gobierno al decir que tiene jugo de tomate frío en las venas. Bilis pura tiene ese, nos pone. Eh, en el presupuesto 2013 la ciudad está checando las becas, aumentando las, transferen... aumentando las transferencias a la educación privada. Mientras tanto... Mientras, mientras esto ocurría, mientras tanto en También Martín Calos eh, publica... Publica. Y dice, me ponen... Se te puso todo azul el... en una disyuntiva, queridos y queridas. Está jugando platense, sepan disculpar, pero desde este momento paso a dedicar mis ojos al glorio y nunca bien ponderado calamar. Que nos mantenga el tanto, que todos queremos saber si conserva si, la punta Si sí fue la primera o no, ah, no hace falta. Dicho sea de paso, siempre quise saber la opinión de un grupo de reconocidos simios como ustedes respecto de esta categorización entre simios de primera y simios de segunda que hace Palermo. No claro, los, los de segunda están en el Nacional B y los de primera están con nosotros, ¿no, claro. Exacto. Y Qué los de simple. tercera y los de tercera están en, en, el, en primera como, B como Platense. Como, como Martín Carlos. Ah, acá explica, Virginia. los simios de primera pueden ir a la cancha de visitante, ante el descenso de ciertos equipos que jugaban para la mona al fútbol la categoría de simios de primera fue rápidamente ampliada para incluir a la segunda categoría también. Exacto. Pero no, pero otros, como los simios de platense, seguimos siendo simios de segunda y no podemos ir de visitante Es ¿eh? una sí. queja. ¿eh? Que vamos a... eso espera, a... espera, yo te explico fue? cuando cuando River descendió a manos claro. del de, de glorioso Claudio Begrano se no habilitó se no... habilitó la ida a, a la tribuna visitante homicidio. a la ida visitante para sí, las tribunas está aquí, está claro, para los hinchas visitantes porque River estaba en la B porque claro. lo haya mandado Bebrano uh -huh. si River descendiera a la tercera categoría de fútbol argentino recién ahí Martín Carlos podría ir a la fecha. no pero hay que avisarle a Martín Carlos que hace un par de semanas la hinchada de Platense pudo ir a Santa Fe si, ¿Santa Fe o Córdoba? No me acuerdo Cuando visitante Eso depende de la policía de cada lugar eso, claro. Ah, sí. claro, depende de cada, cada jurisprudencia, claro, cada claro. jurisdicción En Santa Fe parece que al jefe de policía Al anterior, si vos le tirabas <risa> unos papelitos <risa> un te dejabas, de mis... claro, Ni una bolsa tenía que ser. Claro. Bueno, nos saluda también Dani y diciendo que estamos haciendo un gran programa Que le pareció muy bueno mi enganche musical Te aviso Como yo enganché la música de... Ah, mira. Porque te y, que, anima. y es más, Juan Lautaro dijo que fue muy gracioso. Bah, fue filosofía pura lo mío, lo de la bromatología. Gracias por lo que toca el resto. Les agradezco mucho. Bueno, Martín Carlos se pregunta: cual si fuera Otelo o algún otro personaje shakespeariano, ¿por qué yo soy más o menos simio y no puedo ir de visitante hace más de cinco años? Hay que avisarle a, a, a mi compañero Carlos que puede escribir un poquito más. Estoy viendo cómo va publicando en el sí. muro. No es. No es Twitter. Puedes bueno, bueno, claro. escribir más de... Sí, a partir de ahora, Carlos no Martín, Caracteres. te invitamos a formar parte del staff varias veces a que vengas, pero ya estamos, vamos a seguir agregando más, más datos a esto. Vamos a meternos en un tema que Carlos maneja bien, que es Lipac también, que es el tema de la economía. Pero Papá. precisamente la economía para simios esta vez tiene una particularidad. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos Al llevas? Al impenetrable. Al impenetrable. Chaco, el chaco puro, digamos. Yo te digo bogarcha. ¿A vos que te suena? De si vos de si me decís bogarcha y impenetrable, yo eh, pienso eh, sexo, eh, pornografía de bajo presupuesto. No. Amateur, los, porno amateur. Claro, Porno argentino. Nos estábamos citando en la provincia del Chaco y con lo, lo, los bonos garantizados del Chaco. Vos, ah, claro. Viste ah, ese es tema de las islas que hay que manejar. Ah, bogarcha, <ríe> bonos garantizados del Chaco. Sí, después le cambiaron el nombre le pusieron bonos eh, garantizados. Bueno, hace un par de, de semanitas, el, el otro hora... Ex organizador de eventos deportivos, Jorge Capitanich, que fracasa en Argentina y Brasil, que tuvo un problemita con la luz. No, sí, bueno. chicos, si necesitan hacer un partido... No, no, Chale, Capitanich. <risa> que tiene no, y si luz. lo hacen, que, que el partido sea de día. Que sea de día, que sea de día. Claro. Bueno, el Chaco tenía que pagar, como todas las provincias eh, que salen a buscar financiación, eh, emiten bonos. Esos bonos pueden estar nominados en pesos o en dólares. ¿Estos bonos de cuándo, de qué época son? de qué... Estos bonos eran desde la época de cuando Roy Nikish, que era un, el gobernador anterior a Capitanich, de hace 8 años si no me equivoco, eh, era que, gobernador Roy Nikish, Capitanich son todos eh, pueblos, pueblos originarios del Chaco, digamos, son, son todos, todos son todos huichis, todos, todos Sí, huichis, claro, ¿no? Capitanich sí, sí, sí, Wichis, Capitanich, sí, sí. Capitanich, Capitanich, Roy Nikish, <risas> Nikish. Claro. bueno, era, era de esa época, digamos, el gobernador radical que había emitido bonos y estaban nominados en dólares, es decir que a, a medida que va cumpliendo hace plazos vos cobrás tu cupón, te tienen que dar Claro, vas a decir Tuki y te dan ti dólares. Claro. ¿Qué pasa? Claro, salvo que seas con que te dan. Pla, pla, la, pla. Si sos con te dan, te dan palo. No, sé si no te dan palo verde, claro, con cal el palo verde. Palo. Bueno. Capitanich fue a. fue hacia a la FIP a. Llenó el formulario, y dijo necesitaba sí. X cantidad de dólares para pagar el bono. No, le, man, saltó, man. le saltó que no podía comprar. No podía comprar bonos. No podía comprar dólares, perdón. Claro. Entonces, ante la falta de, de dólares, Capitanich decidió especificar la deuda. Bien. Buena decisión. Es una decisión la verdad, digamos... Patriótica. Patriótica, digamos. Sí, exactamente. Sí. Una decisión que, que apunta a la recuperar soberanía, como sí. le gusta decir a, a, a. Pero esto le trajo un par de problemas a algunas provincias, digamos, y, hay, y en, se entró en la discusión de si la, lo, la deuda emitida en dólares tiene que ser pagada en dólares o si tiene que ser pagada en pesos. No. Esta... esta especificación de la deuda chaqueña ¿la especificación esta es a tipo de cambio oficial? a o tipo blue? de cambio oficial, no, no, tipo de cambio ah, oficial si vos, tenés, vos tenés que cobrar mil dólares, toma que tenés cuatro mil setecientos sesenta pesos yo quería mil ¿no? dólares Bien. anda a otro lado esto provocó que los bonos de la provincia chaqueña cayeran un 26% y que se desplomaran digamos y se hiciera más difícil si se quiere la financiación de varias provincias que salían a buscar eh, dinero eh, mediante el, el, claro. el mercado financiero ¿Cuál es el problema, digamos, o, o por qué eh, eh, está bien si quiere esta, esta especificación en términos estrictos? Porque es cierto lo que plantea Capitanich, que esta era una deuda en pesos, que fue dolarizada por, por Nikish, pero que en ningún momento entró un, un dólar a la provincia del Chaco. No es que al Chaco entraron dólares, sino que al Chaco entraron pesos y se prometió que se iba a, se iba a devolver esa plata en eh, dólares, al, pero con este problema no, no hay. Y Capitanich dice, Chaco no genera dólares, la provincia no genera dólares por ningún momento, entonces no tenemos dólares para pagar. Hay una discusión acá, eh, por detrás, eh, que si a Capitanich, que es uno de los gobernadores más gimneristas que, que hay, digamos, o que más apoya el modelo kirchnerista, no le garantiza dólares, otros gobernadores están bastante preocupados, claro. porque es más difícil que puedan conseguir dólares, no sé, de la sota... Eh, en Córdoba salió bastante, a protestar bastante Rodríguez Sá salió a protestar bastante digamos, porque dicen, nosotros tampoco generamos dólares pero de alguna forma salieron a, a, a calmar a sus acreedores y nosotros vamos a pagar en dólares en tiempo y forma, habrá que ver de dónde van a sacar esos dólares para pagar otros gobernadores eh, kirchneristas como Ifran, que es de Formosa salió a decir que él, la deuda de Formosa la iba a especificar, lo que iba a hacer en realidad Ifran, a diferencia de Capitanich era tratar de llegar a un acuerdo con los con los acreedores para decir, bueno, pongamos de acuerdo cuánto, a cuánto le pagamos en pesos, ya que en dólares no le vamos a pagar. Claro. Lo, lo curioso de esto es que también empezaron ahora algunas empresas aduciendo que cuando van, que habían tomado créditos en el exterior y aún así, tomaron créditos o porque entraron dólares o porque le financiaron maquinaria, digamos, o, o productos de afuera. Eh, estas empresas cuando tienen que girar dólares Van a la FIP También salta el cartelito de claro. Usted no puede comprar dólares claro. Entonces la, la primera empresa Que quiso especificar su, su deuda Fue Genaya Que es una empresa de energía eléctrica De claro. Iván Isevich Que es un Otro com, empresario Otro com, no, es Uchi. Uchi, Uchi. Otro com Y también de una empresa de energía eléctrica Muy cercana al gobierno digamos Uno podría creer que ahí hay un guiño del gobierno hacia esa empresa que tenía ah, firmado un contrato con una empresa como, tipo chicos, la tendencia hoy claro. es especificar, especificar eh. no era un tenista de los 90? me mataste, el tenis, tío? no Ibanicevic. lo sigo mucho Ivanisevich el ministro de, de educación de de Perón, Perón. de Perón también, exacto de 70, ligado Perón. al nacionalismo tenista, un católico ¿Ah? ¿un tenista? no no sé, al tenista me mataste jugador de básquet, te tiro uno de a ver de si de hecho Ivanisevich se... Autoproclamó autor de una parte de la marcha peronista que hablamos ah, otra sí, vez no ¿Ah, sí? viniste. Mira vos. Bueno, este. Será el nieto, Ale. Seguramente. Seguramente. ¿Cuántos Iván isevich Hay, hay muchos. Y ya dijeron como tres, ¿no? <risa> <risa> <risa> Un tenista Bueno, pero ¿cuántos hacer? millones de personas hay en el mundo? Claro, tres de no nada. Eh, hay una empresa de energía eléctrica que se llama Vestas, que era española, digamos. Uh -huh. Y el gobierno le dijo a este Iván Isevich, mira ya los gallegos lo acabamos gallego, con YPF, sí, lo cagemos de vuelta. Si están desesperados, están desesperados, por, claro, están desesperados por, por esto, entonces le guiñó, le dijo nosotros no te habilitamos y vos liquidar esa deuda a... Él no te quedó un patacón ahí, te un patacón total, en cualquier momento, el corralito y yo la misma no este bueno, aparte de haber sido, de fue embajador en Estados Unidos de 1946 a 1948, ministro pasa? de educación de 1948 a 1950, y después de 1974 y 1975. Después fue tenista. Sí, tenista después. <risa> Se le atribuye la coautoría la coautoría de la letra de la marcha peronista Mirá. y fue autor de la letra de la marcha Canto al trabajo. Cómo bien anticipó el Palermo. El Palermo. El primicia, la primicia, fue primicia, fue primicia, primicia, primicia 60 años después. Muy <risa> pues bien, buenísimo. Y al tenista lo que ¿El tenista ¿Ministra eh? encontramos? Eh, estamos en eso. Ibanicevich. Goran y Goran Ivanisevic, para No, no, oh, de. Tenista. De tenis, de Croacia. Sí, de Croata, que tenía un ex-wave tremendo. <risa> tenista, sí, tenista tenista, tenista, tenista, de Croacia. Sí, de Croata, Croata, el Croata. El Croata. más. Ex-top ten. Llegó a ocupar Ex el puesto de número dos del mundo detrás de Pete Sampras Ex top ten, fíjate. Ese <risa> es <Ex> <risa> el Ivanice. Sacaba como a kilómetros km por hora. Pues ocurre, vamos a Benito? subir vamos a subir al páramo encima es un day subir subir de Ibanesich. Bueno, sí, tienes una no anécdota de Varensich de, de, de, de, de Croacia las cuento después si, vale. terminamos con con esto con no no, digamos eso llama esta española Vestas, eh, a sí. través de una subsidiaria chilena sí. la había vendido a esta Argentina Geneya unos generadores eólicos para generar energía eléctrica tenían eh, moline, que pagar molino. Molinito, molinito la vendía molinito tenían que como el Quijote Claro, que queda que muerta con el viento. Tenían que pagarle 20 millones de... Va menos do... gigantes. Claro, unos gigantes. Oh, <risa> ese, totalmente gaga, después, claro. de, después de haber compuesto <risa> la marcha, pero ahí te dice, oh, oh, gigantes. gigantes. <risa> con esto sé que voy a, voy a sacar soja. ¿no? Claro. <risa> y, y ahí tenía que... que va, eh, Genella tenía que pagar 20 millones de, de dólares eh, para mandarle a esta filial a, a Chile, a esta sí. filial española de Vestas. Y... Lo que hizo que fue le dijo, bueno, mira, como no me dejan comprar dólares, acá tenés tal una cuenta en el banco, te deposito ahí Tiki. el equivalente de pesos, venga a buscarlo. Esta dice, yo no lo voy a buscar, te hago un juicio en el CIADI y es la primera empresa, la, la, el primer pago de, de deuda de empresa privada que se especifica, digamos, con, con aval del gobierno, con guiño del gobierno, y, y hay un temor, por parte, sobre todo por los que de afuera que, tienen, que quieren que les paguen en dólares, hay un temor que esto se generalice, digamos. Y seguramente eh, va a ser así en, en, siempre y cuando el gobierno no consiga dólares de otro lado o mantenga esta postura de no habilitar dólares para para cosas que considera no productivas para, para el país. Pero si el CIADI dijera, no, le tiene que pagar en dólares, ¿qué pasa? ¿La FIC tiene que largarlo? No, el CIADI no, no, no, CIA es, es el Comité Internacional de Arbitraje sobre las Diferencias de Inversión o algo así. La última claro. ahí todo bien, Internacional. No, seguro, seguro, sólido. La última vez me parece que no sé si es así o no, pero bueno, es, es un comité de arbitraje internacional en los cuales los países, Argentina firma cuando, cuando se hace una inversión, firma que el tribunal de arbitraje es ese. El ya dice, vos tenés que pagar. Entonces, generalmente eh, cuando se hace una inversión es grande, concesiones de servicios, etcétera. Exacto. Claro, claro. Digamos, y, y se somete, es como un organismo, como un tribunal entre países, digamos. Si Argentina no lo quiere pagar, hay ya fallos en contra de la Argentina por parte del CIADI. Eh, uno es el caso de la, la de agua de Buenos Aires, cómo se llama, Surix, que era la empresa de agua de la provincia de Buenos Aires. Cuando le quitan la concesión, hace un juicio del CIADI, el CIADI le dice, tiene razón esta empresa francesa, tiene que pagar. la argentino le dice, no le pago ni mierda. Le pago carajo. Eh, pasa? Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué va ahí. Eh. El tema está en que después esto puede habilitar, la, el, no sé, cosas como ah, la falta no. en no, no, embargo, digamos a nivel financiero si vos después tenés que salir a buscar financiamiento de vuelta, tener cosas hay en alguien contra, que no te paguen, puede ser un problema. Argentina no sale al mercado internacional a buscar financiamiento. Claro, lo podés sacar a pasarte un fragata porque Tiki puede ser puede ser claro, es algo algo parecido a eso, digamos, pero sí, principalmente eso de que si quieres llegar a buscar financiamiento o algún otro acuerdo, vas que, claro, una empresa le... francesa dice, bueno, yo quiero invertir dice, no, Francia dice, primero pagame claro. pagale a empresa francesa que es Asurich, En claro, o te dice, o arreglan con la empresa, sí, cualquier diferendo que tengamos lo hacemos en el CIADI y obviamente ah, le va a decir sí, pero si al CIADI no le das pelota. Claro, no te va a decir, exacto. No. Eh, pasa ahí, pero no pasa mucho más que eso, digamos. Eh, Igual es verdad que, bueno, Argentina está, se mantiene, digo, en el sistema del CIADI, no sí. es que, que renunciado como otros países que... Como Venezuela, que, como, ¿no? Venezuela claro. Ecuador, Bolivia creo que también renunció. Exactamente. Eh, pero aparte de eso, no... Este, ¿Cómo es? Digo, sigue, sigue en el sistema ese de, de, del CIADI. Y de tampoco digo que le busque una solución, porque digo que no, no, no, queda ahí en, el, quedó en el limbo. Aparte, este el, el, el CIADI, un día si quieren hablamos de, de esto, pero es bastante, es un organismo que es bastante pro a favor de las empresas, digamos. El, el caso Bolivia cuando renuncia <tú> uh -huh. el CIADI es porque la, la empresa concesionaria de agua de Bolivia, que era suez ex, esta es dueña de Zurich, en Bolivia, cuando se armó la famosa guerra del agua, digamos, le quería cobrar a las poblaciones bolivianas que no estaban en la red de agua local un impuesto por recolección de agua de lluvia. Sí. Porque el pueblo de Bolivia agua de lluvia bueno, pagarle a la empresa de agua porque está juntando agua de lluvia. Espera, espera, espera. Está diciendo que si una persona iba y recolectaba con el balde, con el balde sí. esperaba, agua, de agua de lluvia le tenía chorita? que pagar a la empresa? Le tenía que pagar a la empresa por un acuerdo firmado por el Goñi Sánchez de Lozada el presidente que peor, el peor, hablaba, peor hablaba en español de todos los presidentes de Latinoamérica. Sí, no no, no, no. A la en inglés. Sí, en inglés. creo que en general sí, el, el... Por... que, igual, no, voy a... Voy a ¿No? hacer un chiste de que no. que el me Así que no voy a decir ningún chiste. Pero el porcentaje alguien... de, de casos que el CIADI da favorable a las empresas litigantes y demás debe estar más... Debe estar cercando, cercando al, al 100%. Sí, debe estar normal el 95%. hablando de un 100%, ¿sí? 100%. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte... este Creo que hay vida, esa alguna una puerta. Sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, aparecieron. Estábamos a punto de pedir un de corpus por los vecinos. Por los vecinos, aparecieron. Así que hago hasta la noche. ¿eh? Bueno, abuelo, ah, un comentario último. Sí, si no me equivoco no. Un con la mi... mina enfrente, eh, digo. No. No. Ah, hay veces que hay una. Sí, hay, una, hay una. Hay una. Hay una. Está la buena. De, la de pasar. Sí. Está buena no casado <risa> entre todos, todos hacen silencio claro estamos todos casados no, no, no el último que... no el último comentario del ¿sí? decía que hay gente muy copada este, la mayoría son de, de obviamente de economías centrales sí, sí que de los vecinos no, no, sí, sí, de, sí, sí, de, sí. digo son de estadounidenses franceses etcétera pero hay algunos latinoamericanos Del nivel, si no me equivoco, Martín Redrado es actualmente árbitro del CIA. No, de ah, Raúl, no sabía. Dentro pues. de los árbitros. Digo, es gente de ese tipo. Del palo. Golden, ah. Boy. Golden Boy. Bueno, eh, nos vamos escuchando algo, música por los pueblos originarios de. Sí, sí, yo quiero decir, de quise, quise poner música <risas> originaria. Sí. Pero, no, la, la recomiendo, Tonolec, una. Tonolec. Una, una, ah, una bueno. chica y un chico que cantan. Hay una. Cantan un par de temas en Wichi, un par de temas en. Tienen cinco siglos igual cantando en lengua toa. Ah, sí. Muy interesante. Pero vamos con otra que es más originaria aún. Más original Que son Ilya Kubyaki. Andalderramas. And ¡Chacu! ¡Chaco! Chaco. Yeah. Day con tu mameta. Holiday en Chaco, con tu coseta. Túl sok a legjobbra gondolsz. Aztán a mí, no lo ver. En el chaco y a szíved meghal, és a szíved meghal, és a szíved a szíved meghal, és a szíved meghal, és a szíved meghal, és a A mi a Chaco. A mi el Chaco. Estoy bailando el Chaco. Holiday a Chaco, Chaco, con Chaco, mamenta, Chaco, a Chaco, Chaco, con tu, tu cosenta. Holiday in Chaco con tu mamma Holiday in Chaco in Chaco in Chaco Holiday in Chaco con tu mamma Holiday in Chaco con tua coseta, Holiday in Chaco con tua mamma Holiday in Chaco contigo ti cotes Mis piernas son hierbas que sirven de enlace Pretendo atraparte y reírme en tu viaje Noche chaqueña, luna plateata, lo nuestro se encuentra, es una llamarada, no fue tan cruel la mujer del Wailo, usando el viento, quemó el horario, pidió perdón a los oshi presentes. Y dio su vida para que lo pienses porque los bailos no entran al chaco porque tu bailo no entras al chaco los buenos no entran al chaco porque tu bailo no entras al chaco Holiday in Chaco con tu Holiday in Chaco con te cocerda Holiday in Chaco con tu, tu mamma Holiday in Chaco en Chaco en Chaco Holiday in Chaco con Holiday in Chaco con tu Holiday in Chaco Y en Chaco contigo desnudí no te adoro Nunca usaste trajes de oro Los niños comieron gracias a tu tesoro Propongo mi paladar Para dar verdad La venda de tus ojos Casi no volverá Hombre al presente planeas indignarlo Usando nuestras tierras Tu basura irás creando Pero no te das cuenta Que la tierra es Chaco El viento tornará tu frágil alma En un charco Charco de sangre, sangre incolora. El agua que tomas, el agua te toma. Chico. Estás escuchando La Colectiva. Archivo Colectivo. Todas esas esas entrevistas que se fueron haciendo en El Piedra Libre, de La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo, Archivo colectivo. colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo, Archivo Colectiva en La Colectiva. porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces, todo Voces todo. grabadas, todo palabras todo. que nombran todo ayer y, y hoy acá en La Colectiva. Estreno lunes Miércoles y viernes. Repiten los martes y jueves. Archivo colectivo. Los grandes monopolios mediáticos dejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques-factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva. Te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No sea pecado. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. Renunciamos a nuestros mandatos asistentes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.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 FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Eh, ¡Qué pinta que tenemos! Parece jardín, Mono las pelotas. Oligarcón. Uh, Señor Latica. Estás escuchando el Palermo de los Signos. No, Atapé la bande, eh. Te quiero decir que canté. Nahuel, en tu ausencia, canté. ¿Cantaste? ¿La una, marcha peronista? Bueno, una, una, una marcha peronista original. La cuando no era tan peronista, claro, que era de barracas. ¿Qué, que era, vamos a matar a los zurdos. No, no, eh, no, no, no. ¿Qué decís. No. Eh. Después pocho nunca diría eso. Bueno, bueno, estamos escuchando un motor psico. Gran. Empezaba, perdón, empezaba los muchachos de Barracas, ¿no? Los muchachos de Barracas. No, no, no. Ah, los muchachos, no, de... muchachos de Barracas. Ah, mira Mirá vos. ¿Nació en Barracas el peronismo? No. no ah, el programa. Escucha el programa, escucha el programa. Ah, sí, la se es que todas esas preguntas las van a responder. Bueno, estamos escuchando Motorpsico, uno de los hitazos de este disco, Octubre, que hoy lo traemos a colación, primero porque estamos en el mes de Octubre y porque, bueno, el 17 de Octubre, eh, perdón, el 20, gracias. Eh, claro, <risa> tiene... sido <risa> peronista. El 25 de Octubre del año 17, Según el calendario gregoriano. No, perdón, según el calendario juliano. juliano. Debería ser el calendario gregoriano. Dicen eso, juliano y gregoriano, va a ser rapidito. En... Hay en un Rusia... papa que Gregorio sí. que el calendario que usamos nosotros lo puso el papa Gregorio. Ajá. Y en Rusia lo usaba otro calendario. Claro. O que el papa Juliano. Era Julio que era el ortodoxo ruso. Claro. Otro, no, igual no, el calendario Juliano se Juli, usaba Juli, antes, hasta que volvió no, cambió en, tu, claro, en todo Occidente. Y... Pero Rusia no lo cambió porque era la cesarista, seguía no así. No. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Cuál es la tablita sí, de volumen? 25, porque la cuenta. ¿verdad? Te acaba de decir, un par de días. 25 de octubre, al 6 que son 15 días. Pasa 15 días, que el calendario anterior... 11 días. Eh, en realidad no... Con, No se llegaba a un año. Después se dieron cuenta de que no era un cortina. Claro, se quedaba cortina. está sacando la cuenta dijo. <ríe> <ríe> bueno, como sea, este tema, motor psico, quizás famoso, quizás uno de los más famosos neologismos de, del Indio Solari, ¿no? Motor psico, Masturburger, no sé qué, qué más. Eh, hay unos cuantos eh, neologismos, pero este es quizás el más famoso, motor psico. Tema seleccionado, salió ahí entre los temas... Eh, los temas preferidos sí eh, Juan Pablo Martini dijo motociclo desde ya sí. un sonido muy ochentoso ¿no? esa guitarra eh, con mucha reverb no eh, la verdad es que hasta casi la tosa y eh, este sonido este es el sonido característico de, de octubre como este sonido como de opresivo medio que que, que da todo que está en todo el disco Willy Crook dijo en un, en un reportaje de la época dijo que el técnico de estudios Panda allá por el año 86, había descubierto el reverb eh, en el interín y le mandó reverb a todo el disco, <risa> dando ese sonido de, como si, el tipo dice, como si sonara en el baño de nuestra casa. Para los que no tocamos tan bien la guitarra, ¿qué es el reverb, na el ah, reverb es un, es un efecto que se le puede poner a cualquier instrumento. ¿Pero ¿vale? cuál es el ¿Qué hace? No, hace como el sonido del eco, eco, ese sonido de baño, ¿viste? El, el eco. Escuchar, por ejemplo, una guitarra que tiene como, y la voz del niño también tiene como un, un, una especie de... De eco, no se no a ser un delay, ¿no? Como una especie de cámara, también se le llama. Eh, bueno, es un disco que está muy, vamos, con, muy valorado, muy querido por todo el mundo, a pesar de que, bueno, aparentemente no estaba muy conforme con el sonido cuando apenas salió los redondos. Sí, para mí es el mejor, se lo dije, ¿no? Vos dices que es el mejor, sí. Eh, para mí, el mejor es Gulp. Pero este es un disco... ¿Lo po pones segundo, este? Este lo pongo segundo, sí. Lo pongo segundo. O no sé si... está Bueno acá eh, Lucía Cañaveral también dice, ¿no? Que está sobrevalorado. ¿Cuál? Dice, sí. Lucía Cañaveral dice, me costó muchísimo, pero creo que música para pastillas. Digo, el, el, el, en relación al tema, ¿no? El tema preferido, música para pastillas. Creo que solo, solo ella, perdóname, solo ella podría decir Ahí... que Octubre está sobrevalorado. O sea, usar una, esa no, palabra. Pincho dice que Bang Ban es el Claro, lo que dice, igual, y no me cuelguen en la plaza, pienso que Octubre está sobrevalorado. Escucha, escucha a ver si está sobrevalorado. A mí me gusta a mí me gusta Luz Belito como a Aníbal Fernández ¿Qué quieren que le diga? Está bueno, Tincho acá dijo bang bang Esto es un debate que ya hemos tenido en el panel de los simios Sin embargo, es cierto que este fue un disco Quizás es uno de los primeros discos conceptuales Del rock nacional y de, de Los Redondos Tiene esta, esta estética revolucionaria Medio soviética en la tapa Y igual, cuando uno lo escucha Las referencias, salvo por el tema Fogos de Octubre, que vamos a escuchar más tarde, las referencias a la, no son tan claras a, a, la, a la revolución, sino más bien a, un, a una sensación eh, de supervivencia post dictadura, post-desastre eh, post nuclear, ¿no? Bueno, está ese, ese final tan raro de, de que dice Chernobyl, Chernobyl, como. No pareciera ser uno de esos discos inscritos en el frenesí eh, post dictadura de virus. Eh, de, de otras bandas, bueno, de a Stereo mismo, sino que más bien hay una, una, una sensación más de, de venganza y de eh, sorpresa ante, bueno, este, la, la, la guerra fría que estaba teniendo lugar, el boom del consumo, el boom de la cocaína también. que Claro, el boom que acaba de estallar acá. Por ejemplo, un tema eh, es Semenap. ¿no? donde habla casualmente también de los excesos de la bandanga ¿no? cuando dice, rasco la alfombra por su amor y se ha montado en mi nariz eh, y ella me hace creer que es la mejor manzana bueno en, en, este, en este contexto empieza, uno si escucha con esta, con esta lectura el disco notar que es un disco medio oscuro con un ambiente opresor y con referencias a la época importante bueno, ya hicimos Chernobyl después hay, una, hay un tema Eh, que se llama Música para Naufragios, que dice son seis minutos y nuestra mami va a, con va, va a contestar. Bueno, la referencia aparece ahí, esa al tiempo que tardaría un misil en llegar a Estados Unidos a Rusia. Seis minutos. Eh, eh, esa sería la, con la contestación claro. de nuestra mami. Y después la mami de Rusia contesta. Sí, sí. Claro. La madre de Rusia, ¿no? Bueno, y dice, y dice también un reportaje a la Rolling Stone. Eh, el mismo Solari dice que eh, hi, hi, hi, también le hace le dice que es una habla de, digamos, ¿no? No, habla de <risa> no habla del faso pero habla de eh, cierta paranoia eh, producto de los excesos también de las drogas, ¿no? él dice que, que estira la deriva y estos ojos ciegos tienen más que ver con eso yo siempre que la escuché pensaba que hablaba del, del caos post-cherno una cosa, un, un mutante medio con ojos ciegos, ¿no? Pero no, bueno, parece que, que no, que no es así. Eh, Tenemos más temas, a ver qué le gusta a la. Sí. Gente. Primero Daniel Tagliafico dice que dijo que más le gusta es la mosca de sopa. Ya lo sabíamos. Sí, este, ¿verdad? bueno, el turco masad. Martín el turco masad, que ahora está acá presente en la radio. Eh, dice, ya nadie va a escuchar tu remera, temón. Bueno, ya nadie va a escuchar tu remera, es un tema también muy interesante. Primero que es.. es un tema que uno lo escucha y es una alegría triste la que tiene, ¿no? Como un saxo medio tristongo de Willy Cook y la verdad es que ahí lo que, lo que habla un poco es de eh, los, ochen, los ochentas eh, este, estos ochentas que no son los de insisto, los de la algarabía sino son los de la, la, la, la el boom publicitario la mandanga el, digamos, la, el aburrimiento, el tedio en un punto y el tipo hay una expresión muy buena que dice hay un secuestro que ya no es el secuestro de personas es el secuestro de tu estado de ánimo ¿no? Cuando eh, habla de Ya nadie va a escuchar tu remera mm -hmm. En un punto diciendo La utopía me parece que murió bueno, ¿no? ¿Y poco... qué hacemos ahora? Claro. Bueno y después está la Divina TV Führer, que también muestra este auge Del jupe, de, como no se nos ocurrió pa? Lo vamos a promover para navidad <risa> Pim pum ¿No? Un poquito de todo eso hay en todo este disco ¿no? en octubre. Bueno después sí. eh, Lucas Guido Juncal Perera no, Perera dice uh -huh está parejo, todos están buenos solo por el poco, jiji, jiji tiene una pequeña luz de ventaja bueno, Jiji y después ya sería como, como y... el poco más grande de la historia claro, y cierra a 95 años de la revolución de octubre, la prefiero igual, internacional saludos uh -huh. el el... Ma Mati, Matías Coguay también dice algo muy interesante que es, es como decir a quién. es como preguntar a quién querés más, a mamá o a papá es verdad. Es un disco que en realidad si no se pone a pensar es como un tema, todo un tema el disco, sí, una... sí. bueno, como todas las horas con sus padres. El disco, eh, el, disco, el disco es del 86. El eh, disco es del 86. De hecho se grabó entre. Un mundial y octubre, gran año, sí. el 86. Claro. Eh, se, se, se grabó en dos meses del año 86 y fue presentado justamente el 18 y el 25 de octubre en el Palladium, el Teatro Palladium, ante 1200 personas. Mirad, el arte de la tapa es otro arte ¿Cuál famosísimo. Es el no tengo ni idea. Te lo debo Claro, producción. te, te lo tengo el arte del, del disco cuenta Rocambole, que surgió charlando con el indio en una noche de Fernet. Nuevamente Córdoba sepuela en la historia Esta vez de los simios. Un poquito más claro, <risa> es copada. Vale sí. Y, y sí. dice que <ríe> que, que flayaban todo rojo y negro y que, eh, bueno, el gris se le ocurrió después, ¿no? Eh, el tipo, bueno, dice el para darle la tipografía medio rusa dimos vuelta a una, una par de letras y flashé con el, el personaje este que está teniendo una cadena está basado dice y se me ocurrió en cinco minutos pues lo, me basé en una obra de Dalí que si la pueden ver pues, googleé en la parte están hay, se puede encontrar la imagen la comparación autoconstrucción con semillas de maní es una figura blanda también tomando una mano en vez de una cadena está tomando una teta y la cara es la, muy parecida a la este personaje sí. dice, me llama la atención ver una cosa que yo dibujé en 15 minutos tatuada en el cuerpo de mucha gente, dice Ronan claro. Bole. Y después dice, como símbolo de revolución prendimos fuego la, la catedral de La Plata en la contratapa, en el interior del disco. Y chau. Y, chau, ya y dicen claro. que entre, el, entre la manifestación, esta manifestación medio de alinear, la ninesca y, y, y berniana de la etapa, En el extremo derecho sería, se puede ver el rostro del Che Guevara. Hay quienes dicen, no sé. Hay que verlo ya. Hay que, que verlo. Sé. Ya, poner ¿Pone, la, ¿pone la tapa de octubre. Disco, o sea. el el ¿Facebook que seguro que está Sí. Palladium, sí. sí, según acá, este, una página... ¿Tu pirincho? Sí, mi asesor pirincho. Dice que estaba en Reconquista del 900. ¿Qué hay hoy? En Reconquista del 900. No, bueno, bueno todo. <risa> bueno, eh, este disco... Tiene otro dato interesante que es Fue grabado obviamente con Skytier y El Indio En la guitarra, hace una guitarra Tito Fargo En el bajo Semilla Bucchiarelli En la batería El Piojo Ábalos En el saxo Willy Crook, E invitado a los teclados, esos eran los redondos de esa época Y en los teclados estaba Daniel Melero como invitado ¿m? Gran amigo de Cerati Digo, ojo ahí Y en la percusión Claudio Cornelio, en la percusión electrónica en realidad, que era de Don Cornelio Azona que había sido banda revelación ese año. Toda esa banda, después de la presentación del Palladium, se abandona en los redondos. ¿Por qué? Por diferencia, supongo, que debe ser insoportable, estar con el indio el Skyhun de Gonpol. Solo volvió tiempo después, cenilla, pero después todos los demás se fueron. Eh, y es más, el tecladista que fue invitado en los shows del Palladium eh, murió en un accidente ese verano. No me acuerdo el nombre. Casualmente. Pero, pero lo Dicen que tenía todas las letras originales. Claro. Bueno, otros... Temas. El video de Paradise sí. me Otros mensajes. Bueno, Agustina Roldán que dice, sí, es medio injusto, pero... Jijijij. ¿Sí, sí, sí. ¿Sí, sí. eh, Juan eh, Müller, discaso, preso en mi ciudad. Preso Juan, en mi ciudad. Juan Lautaro, coincide. ¿No podemos escuchar un poquito de preso en mi ciudad. Vamos a poner un poquito de preso en mi ciudad. Bueno, eh, después... Que Gabriel, que... ya Gyanote... que... Ya no te ya no te di Ya no te di no pone unas palabras en ruso que. Y supongo que sopara. No, le puse al revés. Octubre, fíjate si quieres ver la traducción que dice. Babalfish. Bueno. Y después Alejandro Vitrán, eh, haciendo una, un comentario sobre nuestro canto, dice. ¿Cómo acaban de aniquilar motorcico? Parecían los Pimpinela. Bueno, che, Pero, escuchame, querido. Vos sos una, sos una especie de de, um, ¿cómo se llama? Fundamentalista, en la aire acondicionado. En uh, mira. Dice... Eh, sí, escucha, esa ya. palabra es... significa gorila, dicen por acá. Chamanú. Mandó gorila al ruso. Este bajo es... es re cheto, es un bajo re cheto, re Lucía Vizani también dijo que funciona Bueno, hacer el amor Un Drácula con tacones es... <risa> Es muy de los 80. Época de drag queen, ¿no? Es, es de, un... de los 90 también. Sí, <risa> sí. Sí, no. los, los tempranos 90. Bueno, para mí esta canción habla del pop, se burla del pop. Y se hicimos tira al pichón, somos medio, medio pulentas, pero no tanto. Y ese bajo de semilla... ¿Puedo decir que es Contraferati? Bueno, nosotros vamos a escuchar el tema más soviético del disco, que aparte tiene un guiño de... Que trotskista, diríamos, en eh, honor a nuestro querido Ricardo Lapurí, que es, te prefiero igual internacional, ¿no? Diciendo, eh, yo prefiero, a mí la revolución no me la dejes en un solo país, llevémosla al globo. Todos los... Así que juegos de octubre en homenaje a la revolución y en homenaje a...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 El Palermo de la Semana. ¿Y vos? ¿En qué Palermo vivís? Bueno, eh, nos estamos ya despidiendo. Y como todas las semanas, siempre infaltable el Palermo de la Semana. Y si uno dice los redondos, y dice peronismo, y dice... Bueno, todos los temas que se trataron en esta en, <risa> en el programa de hoy. ¿Qué ciudad les viene a la mente? Eh... Rosario. Ah, no, no, Rosario no. Tucumán. Tampoco. La Plata. La Plata, sí, exacto. No, igual sí. si me decís indio te diría Nueva York hoy. La... Sí, sí. Es verdad, Para. opa, opa. Bueno, a ver, sí. yo, yo hoy estoy hablando de los temas que se tocan últimamente. Sí, La Plata. La Plata, una ciudad, bueno, La Plata y el gran La Plata, ¿no? El gran La Plata que incluye a Berizo y Ensenada. cuna de roqueros, ¿no? Entre otras cosas. Eh, la Plata fue una ciudad que fue nació destinada a ser capital eh, provincial, luego de que eh, la ciudad de Buenos Aires, luego de una serie de enfrentamientos de la época, eh, en 1980, 1880, pasará, fuera declarada distrito federal, entonces dije, no, bueno, vamos a tener que mudar la capital la, de la, la provincia la, a otro lado. Claro. Una disputa mano... una disputa que estuvo sí, Bastante ¿no? Por eso. no, no, tirate un par de datos No, estar. no, digo, una disputa Digo que signó Gran parte de la historia de la Argentina Desde la independencia Hasta la consolidación Más del Estado Nacional De la mano Argentina. de Julio Argentino, digamos De Mitre Se podría decir que igual Se consolida a partir de De Roca ¿eh? ro Bueno Los dijeron, tenemos que buscar a alguien agudo que dé en el blanco cada vez que, que se le pide algo. Entonces le dijeron a Dardo. No. A Dardo Rocha. Dardo Rocha, no Dardo Roche, Dardo Roche es otro Adito al Repnol que viene por acá. Eh, fundó el 19 de noviembre de 1882 a la ciudad de La Plata. Dijo cuando la fundó, vamos a fundarla. Vamos a poner el nombre del río que la baña. Y vamos a enterrar bajo esta piedra fundamental, viejos rencores del pasado que hicieron que pum pam. pam. Todo eso, dijo. Dijo un montón de cosas, ¿sí? Dijo pim, pum, pan, tiki, pimba. Bueno, una ciudad ordenada, ¿no? Siguiendo la, la planificada, el higienismo de la época, con un trazado. Yo voy a citar, obviamente mi fuente fue la fuente de todos mis saberes. No lo voy a mencionar. Dice, el trazado de la ciudad es un cuadrado perfecto con el eje histórico conservado hasta hoy en forma intacta. Al igual que el diseño sobresaliente de las diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud cada seis cuadras. Yo no entendí qué significa todo esto que acabo de decir. Que hay diagonales. Pero, claro, pero hay diagonales. ¿Y cómo es esto, lo de a seis cuadras hay plazas? ¿Hay una vos, plaza? en, vos en la plata no vivís más lejos de una plaza de seis cuadras. Ah, mira vos. En ningún lugar que estés en la plata. La gente se pierde en la plata. La gente, la gente del, del mundo... No, es una ciudad, de, a del... nivel digamos, son ciudades muy, como Brasilia, muy interesantes, digamos, porque vos la planificás y pensás, sí, bueno, siempre es un espacio bar de, de cerca, siempre. Sí. Tiene un sí. tema con el tránsito, porque claro, en esa época estaba pensado más para carretas que para bueno, autos. Claro, Entonces, por, por, por la anchura de las calles. Claro, las calles son más, son angostas, y no está preparado para que... ¿Y a ustedes no les cuesta organizar, digamos, ubicarse en ese? ¿En la, plata? ¿en la no. plata? No, la plata es la ciudad más fácil para ubicar, tener uno dos tres cuatro más por momento. Pero la, las diagonales no confunden, no, yo soy un hombre que tanto, tiene la cabeza puesta andando no, si más o menos tenés, sabés cómo van las diagonales, te ubicás, para Pues yo para entre agarrar eso, con Martín, diagonales. Justo me hago unos líos <ríe> tremendos. <esas. ríe> Sí, bueno, capaz que es un tipo de... Tiene una cosa muy loca que haciendo una cuenta con los con números de las calles y demás, eh, puedes saber si te tiran, una, te tiran tal calle a tal altura, haces una cuenta con el número, con las calles, no sé qué, y te dice entre qué calle están, una cosa así. Sí. Es como una formulita. Así ah, como una especie de algoritmo, algoritmo claro, de La Plata. Bueno, a los cinco años de ser fundada, en el año 1887, entonces fue fundado la, la, el club Gimnasia de Esgrima de La Plata. Y en 1905, o sea, mucho tiempo después, eh, fue fundado la Universidad de La Plata y ese mismo año, obviamente, estudiantes, estudiante, ¿no? estudiantes de la Plata. Los, los, los pibes que fueron a la universidad que un club, para... y ahí se nació el clásico el gimnasio de de Plata, estudiantes. Los chicos estudiantes. ¿Qué más puedo decirles? Les puedo decir que el 10 de diciembre de 1945 se casaron en la parroquia de San Francisco de Asís, Perón y Evita, y como mencionaba, afuera del aire... Manu, entre el año 52 y 55, la ciudad fue llamada Eva Peró, Ciudad de Vita, pero... Mira, ¿Pero? Luego, de, luego de la muerte. Luego de la muerte y hasta sí. que lo derrocaron a... Bueno, está no? la, la ciudad de los niños. Claro, cerquita. Cerquita. Ay, en Gonet. En Gonet, pero eso no fue una parte de de la plaza, parece. Pues. En la plata. Los, ah, sí, sí, eh. sí, ponele que sí. Así que a los que nos acusan de Bolivia, como Valencia Yanotei, hoy le dedicamos gran parte del programa a la provincia que fue llamada presidente Perón. Exacto, la provincia de Chaco, que fue durante, su primer nombre cuando, cuando la provincializaron, en el 51, fue ahora, presidente Perón. Y ahora estamos dedicándole... ¿Será que el peronismo también tuvo, ahora, tiene esa costumbre como nosotros de rebautizar la ciudad? Se está de Perón? peronizando el Perón, Se está peronizando el Perón, por eh, Bueno... Ah, la encuesta permanente de hogares de la segunda mitad del 2010 señala que es la ciudad con mayor proporción de indigentes del país. ¿eh? 5,2% de la población. ¿eh? La nota triste, quizás, de la ciudad de La Plata. Pero no solo son indigentes los que salen de la ciudad de La Plata, también hay figuras de renombre. Yo les voy a pasar a leer una lista de platenses famosos. Marta Mercader, escritora. No la conozco. Roberto Noble. ¿Lo tiene a Roberto Noble? Uno, un diario, un diario, diario, sí. un diario. Tocaba, tocaba la Tuvo la impertinencia de crecer después. No tocaba la trompeta. ¿El Roberto Noble, no, no. No. no, sé. no puede ser, claro. lo chequeamos a la letra. Cla un clarín, el clarín te... tocaba. El clarín tocaba. Ay, yeah. ah, tan difícil. Muy eh, no, bien. Che, Emilio... Estamos al nivel de humor no, de no, este no, programa. Es muy muy filoso Emilio Pestoruti, pintor. pintor. Ernesto Tenenbaum, vende humo. <ríe> Iñaki Irlesaga, bailarín. Jorge Federico Elías un actor el otro el hijo el actor Digo, Alejo, lo, lo dices el hijo Alejo García Pintos eh, Luis delías, no Luis Delia es otro Alejo García hijo? Pintos quien fuera quien fue la protagonista de la noche de lápices quisiera Pablo Díaz la noche de lápices también su escenario fue la plata la ciudad de la plata Benjamín Rojas también algo así como un actor sí. Freddy Villarreal alter ego de, de la Rúa creo que Freddy Villarreal es de la Rúa <ríe> puede ser Héctor Vidonde Juan Palomino yo tenía entendido el dato que yo tenía que era peruano. era peruano, era peruano pero parece que el padre es peruano esto ya lo hablamos, el padre es el, el que hace mucamos siempre en todas las novelas ¿y de Vidonde no sé ¿candidato? no, no Héctor Vidonde es candidato de, para la pues dictaminación y libertad estuvo ¿no? sí, sí, sí. O sea, en Izquierda Unida Compañero Vídeo, camarada Bionder. Actor, Lito, Billion Billion de, que. de actor Actor, de qué. Actor y. Vidón qué. Lito Cruz. Lito también. Cruz. Facundo Cabral. actores Sky Bailson. Actoros. ¿Te contiene anécdota con Sky? No, contame de con Sky. Situación. Noche, viernes, situación. Dale. El menos es un minuto, venés de contar. Dale. Situación viernes. Almagro repleto. Almagro que eh, casi abasto. Bar de imaginario. guardia vieja y.. Bullness. Sí. Entro 10 y media noche Explotando por todo ah, Afuera Dentro Son acidos Concurrente Son la concurrida noche Entro No, no acidos Concurrente Digo Sky -polio. Sky Sky Acido concurrente. Sí. Entro al imaginario Al fondo Tiene un... un Patiecito Donde podés fumar Sí, es lindo. Claro Entonces Entro Todo ocupado Y le digo a la moza No hay lugar Por ahí No, no Me dice Y miro al fondo Más al fondo Y había Un tipo con una mina Y dos Un tipo con un pañuelo No, no, un, con un, tipo, un tipo Un, un tipo. tipo sentado ahí Tomando algo Y al lado dos ¿Qué mesas tomando? ¿Qué tomando? Uy, está tomando? Whisky Whisky Y al lado dos mesas No, no, ahí no se puede Me dice Epa. Como un Con mucho Se puso tensa la situación No, no se puede, no se puede Se puso nerviosa Pero está Está libre La, la silla ahí la, la mesa Está todo repleto No, no, no, olvídate No, no No, espera afuera se va a ella y me acerco a la sí, mesa claro, claro vos no, no le hiciste caso yo, tengo... yo desconfío, le desconfío claro. me acerco a la mesa y le digo perdón, ¿me estás usando esta mesa? no, sentate me siento al lado cuando me estoy por sentar me doy vuelta nuevamente lo miro y ahí ensayo mi primera actuación y le digo ¿es ah. me dice me baja la cabeza con los ojos cerrados así te siento diciendo así, me hace, ¿Te, ¿sí? te diste cuenta así pues. es balbuceo palabras de admiración claro que se me un o sea, gracias no y, sé por qué y me senté al lado Qiao. de Sky <mv cinematic> mientras he tomado whisky sí. te invitó algo yo tomo una gripe. te invitó algo no me invitó nada pero hablaba hablaba mal de las pelotas Yo quise escuchar. A lo mejor tenía algún problema en su zona genital. Puede ser, yo lo quise leer de otra manera. Bueno, ¿te diste cuenta que es una la anécdota? Tomé al lado de cada vez. Esa anécdota. Y yo seguramente también. Esta nota. ¿Qué querés que? Vaya, que toque con él en el escenario. La anécdota es. Y ahí le dije. Y ahí le dije ¿Qué onda tu próximo disco? Y ahí saco un disco y me lo. La anécdota tiene que tener como un remate. Claro, que lo hubiera dicho, no sé. Loco, dejan de encantarle de las mesas. Que el remate fans. no lo hice yo, lo hizo nuestro querido Federico Máquina Walver, que cayó a posteriori. Vale, bueno, manda mensajito. Estoy al, onda, con Sky. Yo claro, voy al a este reconocido músico. Se acercó con su disco de Almacén. ¿El almacén. <risa> y la lista de la banda que toca sí. más. Sky escucha almacén. Mira, en el momento, en ese momento? No, no se lo llevó y eh, lo escuché en el auto, seguramente. Okay. Sí, lo no le dijo, 20 pesos. Son 20 pesos. Bueno, listo. Ciudad de la Plata. Palermo... ¿Qué Palermo es? Ah, una cosa, no nació en la Plata... El indio. El indio ah, ¿eh? es, pero lo redondo sí. Es Explátense por la opción, sí. La cofradía, palermo, la, la... palermo redondos. Palermo redondos. Palermo, redondos. palermo, palermo diagonal. Contraven contra, sería lo no diagonal. Claro, claro. redondos o Palermo diagonal? Claro, Palermo redondo palermo o Palermo, palermo geométrico. Sí. Porque tiene redondo y diagonal. Ah, está. Palermo geométrico me gusta. Palermo, claro, palermo claro. geométrico. <risa> palermo palermo geométrico, tiene, tiene Palermo, tiene, palermo? ¿Tiene, ¿Tiene diagonal? diagonal. Como una pizza, tiene tiene Palermo pizza, tiene Diagonal. No, Palermo, yo Palermo, Ojo. Palermo Palermo ricota, Palermo ricota, Palermo Sorrentino. Palermo, da, palermo, da, palermo, da, palermo, no. palermo da, da interpretaciones medio. <risa> <risa> palermo geométrico, no, Geométrico. Palermo, palermo no. me gustó, eh. geométrico me gusta. ver. Palermo geométrico. <risa> Cerremos eh, porque no queda dale, más dale, Porque se viene tras el viso al fondo y... Bueno, dale. Do, dos cariño. mensajitos últimos. Dale, dice, si, si, es amado. Dice, por fin una explicación coherente sobre un álbum de Los Redondos. Gracias. Dale, gracias. Y el último, Juan, Juan Müller, dice, es bastante difícil viajar en colectivo por La Plata. Yo aún no lo aprendo. Tuki pimba. Tuki pimba, sí, no. Son los, son los sonidos que se escuchan mucho en la plata La pimba, plata, se escucha mucho. Bueno, y bueno. Geométrico también dice... Eh... Daniela ¿tabias? Perfecto Tiene vale, listo la redondos Tiene Tiene Y nos dice para otra vez Tiene cuadrado ¿Para, para otra vuelta vez, eh, Nos pasa el dato Daniela Dice El turco Masad Tiene muchas de esas Con los redondos Pregúntenle bueno, ¿Qué es? para la poner, ahora? ahora las va a contar El turco En el tercer piso Al fondo No, no les digan Que yo les dije Que es cumpleaños Así que Mándenle un saludito Y bueno Quédense Chau Hasta la semana que viene Chao. El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután, eciéndose en una rama. Estaba el orangután, eciéndose en una rama. Y pasó la orangutana, comiendo una banana. El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana